Bueno, lo que tenga ganas, señor Iván casas Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy bien, muy bien. Salga de abajo de la mesa. ¿De abajo la mesa? Raro. Sí. Uh. Eh, Gustavo Ulla, ¿cómo le va? Eh, acá abajo de la mesa, eh, no sé si se escucha, pero... ¿Qué está haciendo? Otra vez abajo de la mesa. Eh, estoy nivelando una de las patas Ah, muy bien se, eh. se cree que estaba terminando una losa ¿Qué va eh. a hacer? Me queda alto el micrófono Nacho Gutiérrez en la operación técnica Allí, auxiliándonos Solvetando toda Solventando toda esta transmisión Desde nosotros y los medios Número 273 273 programas Llevamos, ¿se dan cuenta de lo que Significa eso? Una barbaridad ¿eh? Como 6, 7 años Eh, llevamos ya, y estamos en el 2017 Arrancamos en el 2010 mediados del 2010, así que ya llevamos 7 años. años sobre el lomo Ya estamos en segundo grado, más o menos sí. Y continuamos con este Nosotros y los medios, 273 programas entonces Un, un año de perro Un año de qué? un año de perro, dicen que los años de perro valen por siete. Ah, claro, claro. No sé. Sé si usted tuviera un año, si usted tuviera un año estaría cumpliendo un perro, exactamente. Claro. Eh, ¿qué le iba a decir? Usted hoy ya me dijo que iba a ir a ver a Boca hoy. No, a escucharlo, a verlo por televisión. A verlo por televisión. Lamentablemente. Si tiene suerte, le cuento, ¿eh? ¿Por qué? Porque usted sabe que hoy 23 de septiembre sí. hay un planeta llamado X o niburu que está a punto de... que está a punto de eh, tocarse y besarse con el nuestro. Y eso Y eso significa el fin del mundo. Ajá. Mayormente. Está anunciado, está anunciado y va a pasar de un momento a otro. Así que si a menos que las profecías vuelvan a equivocarse, como vienen haciéndolo sí. desde tiempos inmemoriales, usted difícilmente podrá eh, asistir televisivamente al Boca Juniors. Bueno, en los últimos días ha habido varios fenómenos eh, apocalípticos de, del, del clima bastante preocupante el clima y de, de movimientos telúricos Acaba de haber otro en México En explicando. México, sí, exactamente Así que no, están de temblor en temblor Puerto Rico destruido, parte de, de Cuba también se, no, se viene la fin del mundo Sí, o sea, y, y se viene la fin del mundo Y se viene nuestro invitado también Y se viene nuestro invitado también Pero sí. todo tenemos entonces y, y creo que es coincidente que nuestro invitado aparezca Con eh, la aparición de la fin del mundo Así que vamos haciéndole un lugar Le vamos a abrir la tapuera A quien estábamos esperando, don... Pancho Muñoz. Pancho Muñoz, uno de una, una leyenda de la radiofonía, más o menos. Sí, leyenda viviente. Leyenda viviente. Bueno, eso lo vamos a comprobar ahora en un ratito, <risa> a ver si, si es cierto que respira, habla, canta y, bueno. y zapatea. Dicen que tiene un número de tap muy interesante, pero no sé si va a ser radiofoniable. Señor Pancho Muñoz, ¿cómo le va? Ahí está. Se vino onda... De desencillando. Desencillando. People, gracias por la invitación. No, por favor, gracias no. a usted por acercarse a estos estudios. Bueno, acá estamos, Pancho Muñoz, decíamos, poeta, periodista, hombre de radio, eh, supo acompañar al mesmísimo hombre radio, el señor Lalomir, sí. y aparte conduce, seguís conduciendo, porque eso no me quedó claro, seguís conduciendo ahí en las 750 un programita Sí, la mañana, todas las mañanas. Todas las mañanas leyendo las tapas, conduciendo, qué palabra. <ríe> Hay una banalización de las palabras acá justo ahí. Sí, ahí. Hay una banalización de las palabras, ¿no? La palabra milagro está muy banalizada. La palabra conducción también. Participo de un programa, ajá, en la que más grita es Federica Pais. Bueno, pero eso es lo que hizo siempre, en todo sí. caso Federica Pais. Y vamos y pone el grito donde hay que ponerlo, ¿no? Muy bien. Muy bien. En eh, el cielo. Y en la tierra también. Y vamos todos los días de 6 a 9. Por, por por las 7:50 y el programa se llama Te quiero, lo conduce Federica Pais. Estamos ahí este de 6 a 9 de la mañana y yo de 6 a 6 y media leo tapas. Claro, ese ese es el, sí. el, el dato personal que me que me había llegado. Y sí. tapas, digamos así, digamos sacuchito de miga. No, no, no, leo las tapas de los ocho diarios porteños. Ah, mira, te divertís como loco. Estoy vacunado. Porque además de trabajar con Mir, trabajé con Carlino. Claro, claro eso es lo claro. que iba a decir. Pero ¿qué? somos perro y gato. O sea, que estoy eso, eso es lo que iba a decir. Si Lalo Mires, hombre de radio, ¿cómo definiríamos a Carlino? Eh, de ningún modo, como corresponde. No, Carlino es un perro de Carlino es un perro, rabioso. perro rabioso. Y esperemos que no pierda la radio. No, no la pierde, no la pierde. Una vitalidad, el viejo Carlino, tremenda. Sí. Eh, recuerdo cuando, digamos, Carlino era viejo allá cuando todavía nosotros éramos jóvenes. Sí, na, na, hay quienes dicen que nació viejo. Sí, sí, sí. Eh, le decíamos el viejo, lo, lo conocimos por primera vez allá en Radio Municipal, cuando era la Muni de, de Eliashev. Uf. Páter, dame bien Porque estoy muy puntual con las palabras eh, Y nada, a partir de ahí Comenzó un romance entre la banda de allá de Loma Gabriel Mariotto Y, y el Negrito González Y Santiago Aragón Y, y el más grande Y el más grande, Tato Contisa, Tato Contisa sí, Lo que pasa es que no estaba en esa banda Tato Tato es un border Claro, Tato era Proto esa banda eh, Después se fue al sur, a Bariloche sí, sí. Y durante toda esa época No estaba circulando Después sí. apareció a mediados de los 90's en, de nuevo en las facultades Sociales y bueno ahí por uno soy estatista de la primera estatista sí estatista eh, la muerte te mejora en la Argentina eh, sí bueno eh, entonces Tato hoy pareciendo <risa> 2017 es mucho mejor que la versión Tato 1997 Mira mira eh, era una la versión de 1997 era un fierrito ¿eh? bueno, el Tato con hoy lo estamos idealizando al Tato es curioso, ¿sabés qué? A mí me llamó la atención. Cuando buscaba en la internet vio para hacerle el flyer ese tan bonito, que no sé si llegó a verlo, Pancho. Sí, claro, eh, cuando buscaba fotos de Pancho Muñoz para armar el flyer ese, eh, me aparecían, cuando yo pongo pan, Pancho Muñoz, uh -huh. imágenes. Y aparecían como 10 imágenes de Tato Contiza. En, ah, en claro. el... Qué bueno, eh, qué bueno. Porque Google es inteligente, sabía que para él él es estatista de la primera hora, sabe Mira. todo, Google sabe todo. Yo creo que sí Mientras nosotros estamos boludeando Ellos nos están investigando O sea, toda la vida sí. claro. <risa> no Queremos, A nosotros nos conocen bien. Porque cuando hay gente que trabaja Produce, los dejan tranquilos Pero el que boludea, lo siguen Bueno, le cuento rápidamente Vamos a comenzar con este programa Ya está Pancho Muñoz con nosotros que Este es el programa número 273 Decíamos el 73 Si usted quiere jugar a la quiñela, debe soñar ver, Pancho debe saber que es el 73 No, no, yo de eso no, no, no, no La, la no. timba no no, el, los caballos sí los caballos, ah, le, los le iba a decir exactamente eso <risa> sí, los caballos, Pero, pero sí. en broma, digamos ¿no? <risa> no, no, no, no Y además sé sí. ah, ah, ah, ¿sabés de eso sí, acá? Sea, vas al hipódromo sí, y claro. perdés con no. conciencia ¿O no? Hay que ver que se pierde en el hipódromo Porque el turf es la única manera de adivinar el futuro digamos. El fútbol es impredecible sí. ¿Sí? El turf no El turf tenés un, un cálculo sí, sí, de el que es. tiene que ganar digamos Un burrero dice esta carrera la gana el 3 y no la gana el 3 y cuando termina la carrera y el 3 perdió el Turfman dice si vuelven a correr, gana el 3 <risa> que lindo yo tengo un amigo que no le fue bien con los pronósticos del Turf y dice que se cruzó en la vida el mayor problema es que se cruzó con mujeres rápidas y caballos lentos en su vida mira mujeres rápidas no está mal para arrancar Eh, decíamos que si usted quiere jugar al 73 en la quiniela tiene que soñar con un hospital, con un hospital o con una pedicura o con una iguana mm. o con alguien llamado Sebastián, con <risa> delirio, Sebastián Maldonado, Sebastián Maldonado, claro, el epónimo de Santiago Maldonado. Claro. ¿Eh? Más Conocido como Sergio Maldonado También, claro, exactamente Como arrancamos este programa Número 273 En este 23 de septiembre de 2017 Rápidamente, ¿qué pasó Un día como hoy? Y falleció uno que Un amigo que, de Pancho Que interpretaría todo esta estos dilates Un, un amigo tomando. de Pancho Muñoz Probablemente amigo de la infancia Fallece ¿Sí? Sigismund eh, Freudo el tipo neurólogo y psiquiatra austríaco eh, Que trató a varios amigos y le salió como el demonio, Porque tenía un, un mambo Antes de ser Sigmund Freud El tipo tenía todos unos estudios sobre la cocaína Y tenía un amigo que era morfinómano Entonces lo trató a partir de su tratamiento con cocaína y lo que consiguió fue sumarle una adicción al claro. amigo. Don Sigmund Freud, hoy famoso, hoy muy respetado pero esto y esto es algo que rápidamente vamos a pasar a otro tema, pero eh, su, suele pasar, decía Pancho recién que la muerte mejora a la gente, pero también la complica, también la encierra, también la banaliza. ¿Qué quiero decir? Eh, Freud era un tipo que investigó estas cuestiones de psicoanálisis durante todas su vida, un día se murió y ahora sus acólitos pretenden que eso es una teoría cerrada cuando seguramente si Freud hubiera tenido la oportunidad de vivir 100 años más hubiera modificado cientos Usted esos... dice que si Freud viviera sería Montonera, montonera exactamente ah, bueno. sí, sí, Entendí, duda. entendí perfectamente Si Freud viviera hubiera revitalizado el clítoris Eh, viva Perón <risa> Eh, qué más, qué más. Un 23 de septiembre nace un amigo suyo también, Pancho, otro amigo suyo. Bruce Sprinting, lo tiene, si sí, no voy mucho ahí. No, no mucho por no, ahí. No, no paro en ese barrio, pero, pero no, no, no en esa esquina. Pero no <risa> Sprinting the Boss, Le dicen Los norteamericanos porque de chiquito era el que se encargaba de cobrar. A, a las actuaciones. Tenía una banda ah, de música y él era el que iba a cobrar y después venía la repartida. Entonces de ahí le quedó el, el jefe, el jefe. A Bruce Sprinting que está cumpliendo dame A ver, 1949, estamos en 68. Es 68 6, 8. 6, 8 para Eso, Bruce Springsteen. Es un número. En 1973, ¿sabe qué pasaba un día como hoy, Pancho? A ver. Un 23 de septiembre 1973 pasaban dos cosas. En la Argentina Eh, Juan Domingo Perón asumía la primera... La... No, no, ganaba. Perdón, ganaba las elecciones. No, Asumió asumía. el 12 de octubre. Sí. Eh, ganaba las elecciones de 1973, después de aquella... Eh, bueno, después de aquel aquella elección de Cámpora, que sacando el 49%, el segundo se bajó para que... Eh, porque iba a consideraba que iba a ser robo en el Balotage. Y después, un mes después, eh, renuncia... Héctor Cámpora y... Van, se dan las elecciones donde Perón saca el 61,8% 62% sí. de los votos en toda la República el Argentina. El presidente más votado de la historia. El presidente más votado Argentina. de la historia. Eh, segundo sale Ricardo Balvin con el 24%. O sea, eh, poco poco menos de 40 puntos le saca Perón en esa elección. Como el partido de River del otro día. Más, eh, o, menos. más o menos, más o menos acá tenemos un no, reputado hincha de River. No pueden un... ensalzar a River, sino porque Balvin vendría a ser Wisterman digo <risa> bueno, eh, pero usted ¿sabes? sabe que yo River sí, sí. No, no le deseo sí, lo mejor usted sabe que acá todo tiene que ver con todo y cuando pensaba en esta efeméride digo eh, Perón saca menos del 40% más que, que su segundo que Balvin algo parecido a lo ocurrido en 2011 con no. Cristina Fernández y eh, Hermes Wiener fue Hermes el Biner. segundo Y usted sabe que, que es aún menos que Witten ¿no? que es aún menos, claro que sí y que sacó menos que Balvin sí. claro, en, en ese momento no, bueno, detalles que si, pero eh, que iba si a decir pro... no, lo que iba a decir Dígalo, es que ¿no? lo, digo, claro. normal, eh, lo que iba a decir es que el segundo de Perón o sea Balvin eh, saca mucho más voto que el segundo de Cristina eh, después de 18 años de proscripción Después de muertes, asesinatos, resistencia. Pero sobre todo, después de la elección de Cámpora. Ustedes piensen que en la elección de Cámpora, con Perón vivo, saca el 49% de los votos. Es decir, no llega a... Al... 49,7. 49... Exactamente. Y debería haber ido a la votación, o fuera porque el radicalismo decide, no, no, me corro de ahí. Digo esto pensando que después de 18 años de proscripción, con muertos, con fusilamientos, con bombardeos, con prisiones, con proscripción, para los que están muy apurados con respecto a estas elecciones que se están viniendo, no Ajá. digo eh, los tiempos históricos del pueblo argentino a la hora de eh, concretar un voto masivo hacia determinado candidato o hacia determinada corriente, tardan digo porque hay gente muy apurada con justicia digamos, si no nos apuramos nos van a comer los pelícanos sí. pero eh, en, en este apuro hay muchos que se sueltan a decir ¿y qué querés? y con nadie se mueve nadie hace nada con todo lo que nos están haciendo paren muchachos, sí, los no. tiempos históricos vienen siendo bastante bastante más lentos Eh, el mismo día... Sí, un dato fundamental para ese triunfo, que no, que no le pone una mácula, pero de, de Perón, según los amigos de la izquierda nacional, eh, Abelardo Ramos le aportó un millón de votos. No fue al revés. <ríe> si uno conoce gente de ese palo, ellos dicen, nosotros le pusimos un millón de votos. ¿Un millón de votos porque, le Porque había dos boletas, una que iba sí, sí. Eh, con... ...con el Partido Justicialista y demás... ...y otra que iba con el FIP... ...como se llama Frente Izquierda Popular... ...y sacó alrededor de un millón de votos... ...la, la que iba con Abelardo Ramos... Usted, ...con el Colorado Ramos... no ...nada que ver con que tuvieran a Perón como candidato presidente... ...no, es no, un no, detalle, no, detalle... ...era parte de las huestes del pensamiento nacionalista popular... Sí, ...del socialismo este, del, del, del criollo... Socialismo, como, sí, como autor, eh, qué más... Eh, ...dijimos ya hasta el hartazgo... ...que Pancho Muñoz es poeta... Y si esto lo podemos decir es porque en 1973 alguien que hacía de eso se va, eh, que es don Pablo Neruda. Pablo Neruda fallece el mismo día que Perón gana la selección y debe ser por eso que nadie se enteró eh, o tal vez porque uno ha leído la obra de Neruda y por eso no se enteró que se ¿No había habrá muerto. sido por el disgusto? Eh, tal vez no, Tal vez, ah, tal vez No seamos malos, no malo. era del Partido Comunista pero no no pero, Sí, pero era del Partido Comunista en Chile y le parecía un horror Juan Manuel de Rosas ¿Ah, sí? Sí, sí, sí, sí. era en su canto general él engloba la, la banda de, de los dictadores en fin no importa eh, qué más qué más qué más que más eh, sabe quién fallece también pero en 1987 quien eh, un señor cuyo papá había sido huérfano y lo habían puesto en un asilo de esos de huérfanos y tomó el nombre de ese asilo eh, uno que tenía un hermano Eh, y el padre le había puesto a los dos nombres de poetas eh, griegos Clásicos Clásicos Estamos hablando de don Homero Expósito Homero Expósito fallecía en 1987, un día como hoy Uno de los más grandes Uno de los más grandes, digo mansi Homero Expósito, eh, Cadica bueno, hay, hay una lista de 10-12 le, eh, ¿eh? le Pera le, le, pe, le Pera le gustaba tanto Caminito militos de Lepera. Sí, sí, sí, sí, sí. Que el tiempo ha borrado que juntos un día nos viste pasar. De sí salió. Sí, el gran Cátulo Castillo. Calicamo. Bueno, claro, no, claro. no, por eso digo, hay hay una selección de 15 que son Disépulo, inoxidable este, y dice por lo solo en el podio creo, ¿no? eh, bueno, esos son criterios, digamos. Está diciendo hay quien Yo soy hincha de Mansi a, a morir, pero Nuestras digo Otras noches sin Camboya por las noches de Carolla <risa> Está bueno. Pancho Muñizo con nosotros. Vamos a arrancar entonces este programa. Iván a casa está callada, ¿qué le pasa? Está afónica, está tibia. Estoy acá Quedé un poco lejos del micrófono, pero le, le hizo caso a Neruda. ¿Le hizo caso a Neruda? Me gusta Cuando Cuando calles. Calles, claro. Claro. Sí, Neruda da para hablar Estoy de acuerdo con vos <risa> le, estamos, le estamos tirando Neruda, de la lengua N Neruda da, da, da Lo que pasa es que acá nos agotaron con Borges Claro, claro, claro. Pero Nos Neruda agotaron era... con Borges pues Esas aduanas sí, le han sí, sí, cagado sí. la vida A más de un poeta Sin ninguna duda Homero eh, oh, Espósito, dijimos sí. Bueno, vamos a escuchar El El, el la, la, la, la versión de la RALDE, ¿le parece, Gutiérrez? Ah, oh, qué bueno. Extraordinaria. Lo hubiera elegido, mirá. ¿A ¿Habías elegido la otra? Eh, ¿No lo tenés ahí a mano? Porque acá festejaron cuando dije la RALDE. Claro, cartel. Ah, eh, afiche. Afiche. <risa> Cruel en el cartel, decía Homero Espósito, y más o menos así lo sintonizaba el Pampa, ¿no? José Larrande, sí, ese sí. es el apelativo. Nunca le pude hacer una nota. Nunca le pude nunca me dijo Es que, que sí. no da muchas nota ¿no? Nunca me dijo que sí. ¿Pero conseguiste hablar con él? Por teléfono con la productora. Ah. Lo tenemos entonces al Pampa Larralde. Vamos con un temazo, un rock and roll de aquellos de Homero Expósito, cantado por eh, un rockstar como José Larralde. ganda manda cruel en el cartel y en el fetiche de una ficha de papel se vende la ilusión se rifa el corazón y apareces tú vendiendo el último quirón de juventud cargandome otra vez la cruza en el cartel te ríes corazón tan gana de balearse en un rincón ya da la noche a la cancel su piel te ojera ya moja el aire su pincel y hace con él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 del amor mancana de balearse en un rincón ya da la noche la cáncer su piel de ojera ya moja el aire su pincel y hace con él la primavera per si sí están tus cosas pero tú no estás Porque eres algo para todos ya Como un desnudo de pitiría Luche a tu lado para ti Por Dios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 Puedo discutir con otro escritor, mano a mano Con otro filósofo, mano a mano Y es una discusión pareja Ahora bien, lo que está sucediendo, particularmente en el terreno de la psicología Es que los pacientes están como rehenes en esa discusión Y te digo, primera persona, porque a mí me han llegado muchísimos pacientes Que o bien advirtieron que quisieron ser cooptados por su psicoanalista, por su psicólogo O bien, y esto es tremendo, han sido expulsados por, por ejemplo, expresar su simpatía hacia Macri De verdad que es gravísimo Mira se publicó ahora una nota, donde si página 12, titulada ¿Por qué los votan? Porque, insisto no, no es solamente un psicólogo, esto pone de manifiesto sí, algo sí, sí, que sí. se viene dando en los consultorios que es esta guerra por parte de ciertos psicólogos kirchneristas que tienen que ver con la colonización de la cabeza de los pacientes y cuando no consiguen este propósito ¿Qué hacen? Bueno, los expulsan de los consultorios realmente me parece de una gravedad tremenda, tremenda ah. Escuchábamos entonces al Pampa la de haciendo afiches este temazo de Homero expósito después un pequeño separador donde... Había un aire de Zita Rosa, per perdónenme Sí, digo, claro, pero, claro, claro lo, lo canta Alo Zita Rosa como si Zita Rosa hubiera cantado alguno de esos afiches que calculo que no. No sé, pero cantó mucho tangos ¿no? de sí, claro. Rosa, Alfredo grabó muchos tangos Y recién escuchábamos a su amigo personal, Buya, a Federico Andajasi eh, eh, Ahora me viene a buscar. Ahora ¿no? lo viene a buscar, ¿no? ¿Ah? Así que se presento. Me dale, dale, por favor que no me dé un beso. ¿Qué es eh ¿Qué psicoanalista? Ese eh, ponele. Sí, sí, en un momento de la psicoanalista, eh. fue fue escritor y ahora no sé qué es. Eh, en este audio escuchamos él decía que él puede que él puede conversar <risa> él, él puede entender conversar con alguien, que él, con un escritor puede conversar de igual a igual, con un filósofo puede conversar de igual igual, con un psicólogos ¿Qué es con un filósofo también conversar de igual a igual? Pedazo de... <risa> Digamos, ¿qué, ¿qué te une a un filósofo con conversar de igual a igual? Y hay otros con los que no puede conversar de no, igual a no, Aparte igual, ¿no? estaba para decirle cuántos filósofos conoce Sí, ¿no? sí, decir, creo que lo conoce a Rossichner eh, y... Y, y, y para de contar. Eh, charlábamos recién fuera del aire con Pancho acerca de lo duro que son estos tiempos y que tenía que ver con algunas de las cosas que decíamos en el efemeridaje también, ¿no? como cómo está planteada la cosa con respecto a las opciones políticas, con respecto a la relación entre los ciudadanos, con respecto a la posibilidad de comprender que otro eh, tiene un pensamiento distinto y que sería interesante conocerlo, eh, no simplemente anularlo, y, y de esto nos acusaban a nosotros encima, es tremendo, se pasaron 12 años acusándonos de que éramos intolerantes, y hoy le decís a uno, che, pero mira, a mi me parece que Macri, eh, ustedes, caca, caca" y le salen víboras por la boca como los dibujitos animados, ay, ay, ay, eh, Para ilustrar todo esto, le propongo Buya Casas Muñoz, Eh, tenemos un, una cantidad de audios preparados referentes a lo que ocurrió en la semana Pero le proponemos escuchar el primero de ellos, así después charlamos sobre lo ocurrido, ¿le parece? Sí, es un audio que yo creo que nos va a conmover hasta las lágrimas ¿Hasta las lágrimas? Sí, ni yo, cu ni menos. yo cuando veo la solidaridad de, entre trabajadores y todo eso me, me emociono porque ahí tiene lo que es lo que tiene el gremio de prensa no ante un problema con alguno de sus integrantes todos digamos indistintamente fuera de cualquier bandería sin importarle en donde estén salen a hacer una cruzada por este compañero que ha caído en desgracia y sí, contra lo que uno podría pensar es inversamente proporcional a más fama eh, mayor solidaridad Sí es curioso no escuche sí. escuche escuche s que Com pañeros que 's que no sempre Muchos medios se ocuparon del despido de Navarro. Yo creo que las empresas tienen el derecho de tener a quien quieran al aire. Fue lo mismo que dijo cuando me echaron a mí. Yo creo en la libertad de empresa. Yo creo que vos, si tenés un medio de comunicación, vos tenés derecho a tener a quien quieras. Y tenés la obligación de cumplir la ley. Pero creo que si vos echás a alguien, tenés que pagar y punto. Es lo que marca la ley. Yo creo que las empresas tienen todo el derecho a tener al aire, cuando hablamos de medios de comunicación, a quien ellos consideren. Para eso son los dueños de las empresas. No me voy a meter después en el tema Navarro sí, Navarro no. Es en las redes de una cosa importante impresionante cómo van insultos de un lado, insultos de otro. Oh, bueno, querida, bueno, nos sacamos las caretas entonces. Aunque hay que decir una cosa, muchachos, tienes que saberlo todos Todos tenemos presiones, ¿eh? Uh -huh. Yo en Fox no puedo decir Lo que quiero. ¿Sí? O sea, todos tenemos presiones Y todos tenemos respondiendo a los intereses del canal que nos contratan. Navarro... Y que entenderlo ah, O jugás genial. con esa regla o quédate solo en tu casa El tema Navarro, ¿qué hace? A ver, cuando seamos dueños de un canal Podremos decir lo que tenemos claro. ganas. Acá en esta radio Tampoco puedo decir lo que quiero. Por ejemplo, tengo que entrevistar A un músico que no me gusta porque me lo pide Perico Y bueno, nada, son las reglas del juego Pero está perfecto. Está muy bien Cuando seamos dueños de nuestra radio, falta poco Tendremos lo que tenemos ganas. Cuando Navarro habla de rating Pero que absorbe Navarro y navarro y rating es heredado, ¿por qué heredado? porque tiempo argentino no está más porque 678 no está más, porque CN23 no está más, porque diferente ¿Cómo no CN23? Es un canal comercial ¿Puedo emprestar? Eh, entonces, el heredoto ese Sepulcro, no es que es 100% de Navarro esa gente, así que se si bien en tiempos de cambio se dice 5N, evidentemente va a tornar a ser un canal más oficialista completando la grilla con el resto de los canales va a tornar a ser un canal más oficialista completando la grilla con el resto de los canales Pues me la claro, atención, la no, no, no sé ahora los números de ese 5, pero realmente medía, digamos, el que me diera Navarro, digamos, pero, tomar una determinación es, así para el grupo. Es que eso es lo que te demuestra que no era un problema de que no le iba bien al programa. Claro. dicen desde el grupo? ¿Que lo echaron por eh... Porque se peleó con el gerente Ay, no, de contenido. No, coronado. mira, yo el un... todo el mundo se peleó. No, bueno, pero la excusa última de la carta de Echamos... y la charla es porque él agredió y se peleó con el gerente de contenido. Echamos claro. a un violento que maltrató a todo el mundo. ¿Eso dicen desde el grupo? Sí. Yo esa no se la creo. Yo sí. creo que soplan otros vientos. O sea, cambio de época, cambio de época eso, sí, tipo, él ponía estaba... eso en el tuit, sí. eh. Estaba peleado Antes con, todo, se con todo el mundo, se eropiña con Babi en, el... en un el baño, año. se maltrataba bueno. con los compañeros. Y hay momentos que te bajan del y pulgar, estaba, que... si hubiéramos si en etapa de Navarro no lo echa. No, bueno, hablar, si estuviéramos en etapa de guionista Navarro lo echará, Es un tema político, yo creo, no no quiere tener un tipo que está todo el día de punta contra Macri no bueno, quiere tener un tipo que está, que está todo el día de punta que... contra Macri? pensás de lo que pasó con Roberto Navarro? Pero realmente no lo tengo claro. Creo que puede ser verosímil esto de que el canal se rotó de él. Digamos que el tipo estaba como agrandado y tuvo varios giromos con gente adentro y terminó como desafiando a las propias autoridades del canal y se lo cargaron. Creo eso. Él habla de censura. De que el gobierno actuó para bueno, censurarlo. Está bien, pero es, que es como lógico que él se trate de victimizar, digamos. Yo me desperté esta mañana con una noticia en la etapa de la Nación. Con una noticia con una noticia con una noticia, con una noticia, con una noticia que era que Morales Sola decía que el gobierno, que el gobierno intervendría en el con el objeto de sacarme a mí de todos lados. O sea, de la radio, del diario y de la tele. También me, me encanta que quiere hablar con Macri. Se cagó en Macri un año y medio. Dijo de todo y ahora quiere hablar con él. Es muy gracioso. Ayer muchos periodistas cuando daban su opinión decían, no es un colega, no lo no, tomamos no como... un colega. No, es cierto, no es un colega. ¿Por para uno lo es? No, porque fue un apretador toda su vida, hizo mil operaciones y aparte, a mí me llamó la atención siempre los problemas Navarro. Yo entiendo toda diferencia ideológica, que sé los 6, 7, 8, poner era ideológico. Ahora, Navarro mentía las noches. O sea, Montaba una historia entera, de hecho eso no lo había visto nunca en la tele. Una cosa decía completamente mentira y lo hacía. Entonces, bueno, no lo puedo sentir, no lo puedo equiparar con un colega. ¿Cómo calificás el despido de Navarro del grupo y qué reflexión sobre las libertades? Varias cosas. Primero, lo de Navarro no puede verse también como un hecho aislado y único. Yo estaba leyendo recién, Roberto Caballero hizo una prolijísima enumeración de los hechos que contra la libertad de expresión y contra los medios de comunicación, la pluralidad y la diversidad ha violado este gobierno. Por empezar, la modificación a decretazo puro de la ley de medios que fue sancionada en el Congreso por amplias mayorías. Después, habla de la precariedad despidos y precarización de más de 4.500 trabajadores de prensa. Y fundamentalmente el ahogo financiero, judicial, que hay sobre los medios que tienen una voz disidente, que son algo alternativo, porque es obvio que un plan económico de estas características, donde todos días se está despidiendo gente, donde se precariza el trabajo, donde se está planteando que hay que aplicar una ley de flexibilización laboral igual que la de Brasil, porque si no vamos a quedar fuera de de competencia de apertura de importaciones que te mata toda la industria nacional. La estigmatización de movimientos sociales, de sindicatos y la necesidad de que no haya voces que denuncien estas cosas. ¡Pero! ¿no? un compilado de las eh, calurosas, eh, afectivas eh, eh, solidarias eh, actitudes de los muchachos periodistas sí y, y hubo un homenaje a Freud impresionante del mismísimo Jorge de las Mercedes La Nata homenaje a Freud sí, proyectó proyecto todo, todo, todo lo que dijo de Muñoz, era lo que, de, Muñoz. de Muñoz Muñoz, no, te, Muñoz, Muñoz todavía acá. tiene laburo no, hombre, no, no, yo estoy viviendo el futuro ¿me eh, van a echar? No, no, no, se me cruzó un pensamiento, pero eh, todo lo que le atribuyó a Navarro es lo que todo el mundo sabe que es él, sí, sí, lo único eh, que faltó decir que se mete en la nariz y nada más pero después todo eh, ¿qué le pareció? Pancho, el compiladito Nada, me parece un disparate tras disparate sí, sí. Esto es un disparate tras disparate Ahí hay, hay uno que pinta Que trabaja en Fox, no lo escuché Ese de... es eh, Lieberman, el periodista deportivo eh, Me sí. cago en él entonces Yo trabajé En la radio que usted me pregunte, Gordillo En todas A mí nunca me dijeron lo que tenía que decir Y lo que no tenía que decir No, no, su no suele ocurrir A eso A mí nunca me dijeron lo que tenía que decir En Radio Mitre Ni lo que tenía que decir si a mí alguien me dice en una radio, lo que tengo que decir, yo me voy de esa radio, punto. No, no me victimizo porque me echan, me voy porque no puedo tolerar esa situación de laburo. Y sé que este, en este laburo, compañero, el que no está dispuesto a recibir mordiscos, que se vaya, punto. Porque hay una cosa que es la integridad, la decencia, la conciencia, que es propio de cada uno en esta época tan complicada, en el, el, el pecado es creer en este momento. Así creas en el Gauchito Gil, Eseas Evangelista, en la Madre María, en Cristina de Kirchner, en lo que vos querías. Acá lo que está mal es creer, porque esta manga de zánganos, no han creído nunca nada. No, no. Entonces un tipo como este Lieberman puede decir la barbaridad que dijo, él dijo recién, y lo escuchamos, que en el canal Fox, que es niembro, decir... Eh, a él le dicen que hay cosas que no conviene decir al aire Este tipo es un reventado Punto No no, no. no, no hay más que eso digamos No, y propone eh, O su... sea, no se puede convivir con eso ¿no? a, claro. a, a la pasada propone dice Cuando uno sea dueño de su propia radio Y en eso estamos Dice Nos, nos, nos propone como como solución para, para la integridad y demás, sí, hacerse el de está pasando por un momento este muy complicado, ¿no? del sacerdote y sí, sí, el sí. apostolado, esta cosa que yo jodíamos con recordándolo a, a Carlino, eh, que esto más que periodismo es parodismo, ¿no? este, sí. eh, yo veo es que son, son todos actores, digamos. Sí, sí, sí, sí, sí. sí lo curioso es que entretenedores, ¿no? Con actores, actores. No, no más que no, no, no, actores. Este pibe la pegue, es un actor. Uh -huh. o sí, sea, creo que está equivocó, el, equivocó el medio, digamos. No sé, creo Su es futuro, está, su futuro está en las tablas. Porque me cago en el periodismo que hacen, digamos. No, claro. no, no, por supuesto, por supuesto. Eh, con hablábamos hoy temprano del de señor Néstor Contisa. Sí. Y contacto eh, allá por el 2002, más o menos, eh, nos habíamos puesto a pergeñar un programa de televisión posible, solo posible en la televisión pública. Había una suerte de este nosotros y los medios, pero televisivo. Eh, <risa> digo, donde había una, una sección que eran sincericidios. <risa> que era bueno cuando los periodistas se van de boca y muestran todo. Se acotan eh, con su se, propia lengua. Exactamente. Y hoy no tendría sentido esa sección. Hoy el sincericidio es constante. Eh, cualquiera dice cualquier cosa, no importa, digamos. expert diciendo contradiciendo... A ver, la mesa de animales sueltos, les juro, sobre el tema Navarro, eh, que voy a confesar dos cosas. Eh... Casi no lo he visto en televisión a Navarro. No me gustaba su estilo. Pero esto que están haciendo, esto que hicieron, es parte del cerrojo y del apriete a la claro. prensa eh, que no sea totalmente adicta al gobierno. Esto está así de claro. Entonces no hay muchas posibilidades de decir bueno, sí, me parece que, qué sé yo, digo, no. Eh, pero lo que digo es, la mesa de animales sueltos. El muchacho de Clarín que está ahí, ¿cómo se llama? Eh, Santoro. Eh, Santoro. Que ya no es tan muchacho. Eh, claro, sí, bueno. Es más de eh, Clarín que muchacho carnota todos haciéndose cruce que no sea, es Raúl no no, no, no, no haciéndose cruce diciendo no pero así carnota de la fácil rima exactamente no sé, es de la inevitable rima sí, incluso claro. ¿no? eh, diciendo lo mismo que hizo Jorge Lanata en el audio que escuchamos recién digamos acusándolo de cosas que vos decís macho es lo que estás haciendo todos los días Repitiendo un libro... No, pero, a, pero aparte repitiendo una especie de, de comunicado de prensa evidentemente pactado, ¿no? Esto de se peleó, claro, eh, le claro. faltó el respeto a las autoridades, lo cual yo tampoco no es eh, santo de mi devoción. No, eh, no, pero, pero está más allá de asunto, Pero casi que me, me convertí a su club de fan a partir de las <risas> cosas que le dicen <risas> sus detractores. Sí, sí, no hay que enojarse, ¿no? Porque... En esta mesa somos cuatro y, y pensamos más o menos lo mismo, pero la, la, la, la realidad es otra, ¿no? Toda esta manga de zánganos que acabamos de escuchar son los tipos que están todo el día en los medios. Sí, sí, sí. Vale. Nos han puesto a Navarro, que era una especie de grano en, en, en, en la televisión argentina, que no se diferencia tanto en el concepto de, de, de silvestre, digamos. No, no, claro. No. Eh, son dos conceptos bastante parecidos pero digamos eh, el resto es territorio perdido, absolutamente, territorio sí, perdido. Uno a veces piensa esto ver, alguna vez lo ganamos, esta vez es un, es territorio perdido es. ¿Alguna vez lo ganamos? Eh, eh, eh, por ahí va la pregunta. Eh, y, y ahí no un campo posible para no, los medios, los medios, los medios. Este hubo muchos errores en la administración nuestra. Sin duda, hubo, sin duda. Digo, sobre pero, todo en los medios. Pero fueron errores, digo, era posible sí, hacerlo sí, mejor? Sí. no sé, pero eh, digamos que ha dejado poco. No, claro, lo claro. que hizo la gestión de María Giovane y Muleiro en Radio Nacional es deplorable, digamos, no hicieron nada bien. Uh -huh. Digamos cuando se podían equivocar, se equivocaban. Uh -huh. o sea, la, la programación se fue a pique y la radio se fue a pique, porque lo que hizo la radio fue traer toda la televisión a la radio. Claro, sí, a sí, sí. Agarrar una 678 te... y lo pusieron en la radio. Por eso te no inventaron idea. nada, Ay, sí, sí. ni la radio, ni el canal. Eso fue un despropósito propósito eso Gordillo ese territorio perdido, gente que no podía estar en donde estaba. Uh -huh. Lo que pasa es que no estoy seguro, a ver, mirando la realidad de la historia, ¿no? No estoy tan seguro de si se puede hacer otra cosa, porque qué hizo en todo caso Segani, replicar lo mismo que hizo Radio Mitre, lo mismo que hizo, decir, agarraban a los propios de la televisión y los ponían en la radio. Sí, pero ella tenía una radio de alcance nacional, Gordillo. La no, competencia no, de ella de era cadena 3. Estoy no, de, Mitre. Estoy es, de acuerdo. Seguro sea, que vos o yo hubiéramos hecho cosas distintas. Lo que estoy diciendo No, pero es... no, cosas distintas, pero no tan mal, Gordillo. No tan mal. No tan mal. Porque esta administración... ...que va a terminar vendiendo la radio... Uh -huh. ...se lo digo porque soy vidente... Eh, ...Altos de Nacional, van a ser un edificio de 45 pisos... ...que se va a llamar Altos de Nacional... ...van a lotear todo el edificio de calle Maipú... ...y le van a dejar un cachito de radio como este chiquitito... y ...edificio histórico, acá funcionó Radio del Mundo, Radio Nacional... Eh, ...Napoleón decía que se, av se avanza hasta donde te dejan... ...y después se avanza hasta donde se puede... Los dejamos avanzar desesperadamente, digamos. Uh -huh. La radio fue un despropósito, sí. un despropósito. Bueno, eh, hemos hablado aquí también en algún momento de lo que hacían en, en la televisora oficial, que no distaba mucho del asunto, digamos. No. tenían eh, Estaban abastecidos por el vacua y por una cantidad de eh, programas que producían ficción de calidad, y como no eran propios de, de la televisión pública no le daban pelota y <risa> programa buenísimo y no no aparecían en las promos ¿no? así yo creo que en términos generales más sí, allá, claro. más allá de los eh, gestores concretos que todos todos ellos son cuestionables como, sí, sí, como cualquier supuesto. otro seguramente eh, me parece que hubo una una doble una doble vara, una doble escala entre la aparente profundidad en el pensamiento crítico sobre los medios que uno podría entrever en la formulación de la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual y demás y la gestión propiamente dicha. Creo que en la gestión propiamente dicha había algunos vivos que decían no a esto con lo compro con algo de guita lo compré así pensaron que lo compraban a exploit y pensaban que lo compraban a, a tantos otros rufianes ¿no? Uh -huh. eh, en el fondo no creían que se que que no lo, que, que, no lo que los medios concentrados eran eh, tan perniciosos para para la democracia y todo para cualquier política que intentara mover un poquito el fiel de la balanza. Sí, es eso. Eh, eh, de eso estamos hablando, no estamos hablando de otro lado. En, en defensa de de esa de muchos canallas y otros ignorantes y otros ingenuos. Y otros eh, cagones. y Claro, uh -huh. eh, en defensa de todos ellos, digo, eh, es una constante de los gobiernos democráticos, salvo este. Uh -huh. eh, no entender la mecánica de los medios y creer que se pueden hacer amigos. No, creer, creer que por una pauta bueno, listo, yo, yo te banco y vos, no, no, no es así o sea, la pauta es solamente la pauta, mientras la guita entre más o menos puede conversar donde se te acabó la guita, se te acabó el medio las radios eh, oficiales están, las han sepultado Radio sí. Ciudad Radio Provincia, Radio Nacional y colaboramos nosotros colaboramos a eso eso le iba a preguntar a, a nuestro invitado porque dijo, lo dejamos avanzar demasiado los dejamos no. avanzar durante la gestión nuestra o, o dura, ahora mismo No, no, ahora puedes decir ahora Macri? Sí. No, no, yo estoy yo estoy haciendo todo un análisis antes de Macri, porque uh -huh. después ya es demasiado, digamos. ¿no? Ya. Lo claro. yo conozco es la radio, trabajé 20 años en esa radio. Ahora hoy Radio Nacional es como bueno. Todavía no me puse a analizar eso, te lo estoy diciendo hasta que asumieron estos muchachos, lo que fue la radio que no produjo nada nada ningún nuevo conductor ningún programa eh, nada, la televisión argentina no produjo ningún unitario ningún actor, ninguna obra de teatro nada, campo raso fue una gestión tristísima digamos, muy engolada digamos muy engolada, creo que más el más relevante de todos estos tipos aquel que podía llegar un poco a sacudir el amperímetro de esta tristeza que fueron los, los medios oficiales era un poco Grossman Pero ahí el, el feudo ¿Cómo se llama este chico? Eh, el que fue Secretario de Medios eh, Secretario de Medios eh, El muchacho de los afiches de, de, de, no, no sé a no. no sé cuál te referís <risa> Digo, tuvimos tres o cuatro Secretarios de Medios Bauer Lo de ah, Bauer, ah, Bauer. Bauer fue tristísimo gordillo. Tristísimo Tristísimo, digamos Ya o sea, no dejaron nada, no hubo nada. y ¿Por qué, Pancho? ¿Por porque qué no pasó? conoce? Porque no conocen el medio, negro. Claro. Yo pienso que la primera vez que entró en más radio María Seoane fue como directora nacional, tenía sentido. No tenía ese sí, sí, una y... histórica Pero, periodista gráfrica, negro. Yo sí tengo que correr sí, una sí, carrera, pongo un jockey, no pongo un aprendiz de jockey. Es un es, es un disparate lo que han hecho y lo que ha quedado, digamos no han hecho nada no, con de, la de, potencia que de tenía con las repetidoras que tenía la radio con las sí, sí, la sí, sí, sí. la frecuencias con lo que era faro, que ahora es esta frecuencia de rock, que es una cosa que no quiere decir nada con clásica con folclórica, que era una radio que medía y que se escuchaba que era una de una, de, de una calidad excelente, medía más que la M sí, sí, sí, eso bien. se fue la, lo fueron La gestión de Marcelo viste, Simón fue una cosa brillante Brillante, radio, esa, sí, sí, esa sí. es la palabra Lo demás, viste, vos decía Y no, si vos tenés una plantita, no la regaste una semana La plantita no crece más Eso es eso es a mí lo que me asusta Porque toda esta gente después Digamos, ¿dónde quedó el periodismo acá? En nada No, claro. no. no tuvo periferia no, no, no, ¿Dónde están los pensadores? Digamos, Horacio González, un pensador Estamos perdidos si Horacio González su es pensador, estamos perdidos. Si a la parodia y le dan la Secretaría de Cultura, me digo, Dios mío, ¿dónde estamos? Yo sí si me tengo que operar del corazón. Me opero con un cirujano. No voy a un podólogo. No jodamos, gordillo. El que sabe, sabe, y el que no, que se calle la boca. Pancho Muñoz sí. eh, acompañándonos Porque me y la terminó media. enojando Toda esta manga de rufián Yo venía bien, sábado <ríe> al mediodía dije, Ahora nos vamos a tomar unos campari Con los muchachos que siguen siendo compañeros Y gente del palo Y estos tipos te envenenan la vida Bueno, nosotros eh, de, de, de, Ese es el problema, nosotros todo el tiempo Ponemos en el aire gente que te envenena la vida Para poder, para pa mostrar Aunque sea decir, miren que son esto eh No no no son otra cosa Pero es cierto lo que dice Pancho claro Si vos venís de buen humor y no sabés bien de qué vas escuchada de tanta nada y te querés pegar un cuentazo. Todo, todos todos puntos mucho. Claro, valiarse en un rincón decía Homero Espósito. Y tenemos más, y tenemos más. Homero decía, eh Dan ganas de balearse en un rincón, no, tenemos más, tenemos Ahora lo que viene es un conflicto con la educación. Usted sabe, Pancho, que usted está yendo del colegio secundario en estos días o o anduvo a la rata. No, no, no, no, yo soy del Moreno. Del Moreno. Yo soy del Nacional Mariano Moreno. Pero todos los días paso por el normal que está ahí en en Rivadavia y Rosario, no el normal 4. Ajá. El que está sobre la mano derecha yendo para Flores, digamos. Y los pibes tienen la escuela tomada. Y para mí es un placer hablar con los pibes. ¿Charlas con ellos cuando sí, pasas? Bueno, bueno lo, lo mismo vamos a escuchar eh, ahora de, Dentro de un ratito, porque lo primero que vamos a escuchar es eh, otra gente que... La... No, no, no, no vamos a escuchar a los pibes, vamos a escuchar sí. a, a, a gente de los medios que le gusta charlar con los pibes so, Sobre todo que tiene muchas cosas para decir acerca de sí. lo que los pibes están haciendo Si vas a, a poner ahora. a Feynman me voy a fumar a la avenida No, caliente, te cague. escuche Feynman hizo escuela, valga la redundancia Sí. No, no, que tiene que ir un colegio a aprender si está en condiciones de tomar una decisión mira, tan ay, importante ay, ay, ay, esto, como mira, es la... Es muy buena la pregunta que hacés respecto a... ¿Cuán importante es la opinión del alumno? Y en esos centros de estudiantes, en esas asambleas, toman decisiones que son interesantes, pero me parece que el límite es tomar la escuela. Me parece que ahí ya cruzan una barrera... Cómo el educando, el Beldi, el educando va a opinar sobre la una ley contra educadores. Es como hace una campaña de alfabetización y que los analfabetos pidan que les den su, Derecho, eh, su opinión. Claro. Si está justamente para enseñar a salir a escribir los que saben y a escribir. Y aparte estas tomas de colegio desde que Mauricio Macri es jefe de gobierno, cada vez que hay una elección se, se toman los colegios. Quiero aprovecharlo, Javier Tarullo está con nosotros, subsecretario de la carrera docente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué política detrás de las tomas? Absolutamente. Aquí está. Es exactamente la misma canción. Tiene la misma melodía. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esta reforma? El principal y el que más crispación genera es el tema de las pasantías. o podés tomarlo de dos maneras. Podés decir, qué bueno que en quinto año yo pueda tener la posibilidad de meterme en el ambiente laboral de la profesión que supuestamente quiero seguir. O podés decir lo que dicen algunos chicos que es, nos van a quitar la mitad de la cursada para hacernos trabajar de manera ilegal. Javier, ¿querés aclarar algo? ¿Es así el punto? En el último año de las secundarias de la Ciudad de Buenos Aires, ningún sí. joven va a trabajar. ¿Y por qué ellos tienen metido este discurso de que los llevan a trabajar a empresas? Porque que privadas, con una flexibilización laboral. Hay muchos adultos irresponsables detrás de las tomas, promoviendolas, mintiéndole a los jóvenes. ¿Quiénes serían estos grupos irresponsables? Pero, digo, hay grupos políticos, sindicales ejemplo, sociales que están involucrados. Setera, por ejemplo. En alguna de las marchas que hicieron algunos jóvenes había sindicatos que estaban, sí. digamos, identificados Pero, ¿Qué sindicatos? ¿Me podemos poner no. nombre? La ministra hoy los nombró todos, habló sí. de grupos obligados a Frente para la Victoria, habló ¿Quién es el de eh, Sí. No, no, en el acto de Floricio Barila dijo que apoyaba la toma de los colegios el periodista Luis Beldi porque ella tiene su concepción de la educación Santa Cruz y la educación es mucho más seria que la política da lo mismo hacer política con la educación con el atraso porque estos chicos estos días que pierden de clase los pierden de oportunidad de tener buenos empleos porque no van a estar preparados y son chicos ¿están para votar y tomar un colegio? no, a ver permitió, la, la, la... están para organizarse están para formar un centro de estudiantes porque eso existió siempre no está mal están inclusive para hacer asambleas las asambleas son legítimas son soberanas y está muy bueno ahora que la asamblea determine por unanimidad levantar la mano para tomar la escuela eso creo que ya no es legítimo nosotros Javier Tarulliago el subsecretario de la carrera docente del ministerio de educación de la ciudad de Buenos Aires nuestra línea de presentación judicial ha sido la de garantizar el derecho a educación ¿no? porque acá lo que tenemos son dos derechos en pugna el derecho a manifestarse que está muy bien y que nosotros lo defendemos y el derecho a la educación que estos jóvenes también tienen el derecho a manifestarse pero además de pero Javier, educar, es el ¿no? límite de la legitimidad de una asamblea? y si la asamblea de define que hay que digamos que tenemos que tirar subir todos al obelisco. Nos subimos dos al obelisco. Absolutamente no. Pero no los están pudiendo escuchar claramente, pues se está demonizando grupos qué? de adolescentes sí. y pues no se ponen de acuerdo, los colegios siguen tomados, que no se preocupen por estas cosas es bueno. Que se hay involucren, que vamos el al voto, hay elecciones, no a nos ver. confundamos. El periodista Luis Beldi. Esto es porque hay elecciones en octubre, esto. siempre Ay, fue así en todos los antecedentes. Perdona, a mí cada vez que hubo elección en la capital federal desde que Macri jefe de gobierno tomaron las escuelas. No Escuchándola es la alumna. Y mira, el pasado y otra cosa. Entonces vos decís que esto es solo por politización Como fue en el pasado desde que Macri fue que gobierno la ciudad Andá y contásela como quieras miralo Luis Beldi, un especialista en sí, educación secundaria hace mucho ¿no? que está moviendo el culito Beldi ¿no? <risa> hace muchísimo tu, tuvo momentos de esplendores digamos. de esplendores sí, que, sí, eso, era, me parece una palabra muy grande para Luis sí, Beldi bueno, no, pero, pero... no, no, es, la, es la, para ellos mucha <risa> televisión eh, mucha producción Mucho maquillaje, mucho chamullo sí, incluso hasta duró, ganado duró Por eso, duró más de lo previsto Sí, lo conozco sí, sí. cuando vivía en Charcas uh -huh. En la calle Charcas Ajá, ¿Lo, ¿lo tenía de cerca o...? Yo hubiera sido el cuitiño de Rosas, creo <risa> ¡Qué bárbaro! ¿eh? Así que para estos chicos, uh, en principio, les no, lavan la cabeza a los, los adultos. No, no, hay, ¿no adultos? es extraño que habiendo un periodismo tan servicial en, por estos días en la televisión... Servicial, qué se, linda palabra. Se, servicial el, vino de servicio. Periodismo de servicio, no sí. siempre fue un género. No es extraño que haya reaparecido Beldi, ¿no? No, claro. Hay laburo, para todos esos tipos hay mucho laburo. Claro. ¿no? claro. Y por eso Feynman, decíamos que Feynman hizo escuela... Ya Feynman nos ensucia con para otras operaciones no, aparte, aparte ya es muy previsible claro, y aparte ya lo, ya lo bailaron demasiado pendejos igual lo, lo lindo es escuchar a los uh, progre del grupo como sí. Facundo Pastor que dice, no porque las asambleas están muy bien, son soberanas ahora, cuando votan la toma una escuela, bueno para ese es el límite entonces a los pibes hay que repartirle unos folletos diciendo, se puede hasta acá de, de, claro. después no Tienen toda la libertad hasta que a mí me parezca que no <risa> este, este El problema es eso. ¿Quién es al que le parece? Eh, el que manda esto de, de Es que con lo, están haciendo algo parecido con Maldonado no claro Decíamos sí, sí, sí. recién no eh, Sergio El hermano de Santiago Está influenciado, no se sabe bien por quién che. Y los pibes están influenciados No se sabe bien por quién Y yo sé por quién están influenciados <risa> Los pibes y Sergio Maldonado ¿Por quién? Por la gente, por la muchachada Por las personas, por el sentido común Por el, por el afecto, común, claro. por las creencias Por las pasiones, por el amor Por eso están influenciados Bueno, están to todos malos consejeros no para, para estos banqueros y demás. Por eso Ay, ay, ay Después vamos a escuchar cómo la presidenta del Centro de Estudiantes del Pellegrini les contesta a estos muchachos y algunas cosas les dice, no no se lo pierdan, está bueno. Pero, mmm, digo esto, nosotros venimos hablando desde hace varios meses acerca de el se secomier, esto es el sentido común de mierda, y cómo está siendo abonado, fortificado, digo, porque siempre existió, no lo inventaron estos no, muchachos. Okay. O sea, gente eh, espantosa que piensa lo pero Bueno, lo charlábamos con Pancho eh, acerca de que podía ser hacer cualquier menos peronistas ya por claro. el, los 50 porque esto era lo peor que te podía pasar. Sí, hoy más o menos. Hoy más o no menos. No es tan distinto. Va por ese carril. O sea que ese sentido común homofóbico, eh, arcaicamente machista, porque machista en todo caso debemos ser todos los seres masculinos, pero machista de un modo... de eh, cavernícola siempre existió el tema es que ahora tiene micrófono no, Micrófono y, libre y, y aliciente y, y, y, y varias otras eh, veleidades no sipao no, no, eh, absolutamente. Digamos, sí. está, está todo puesto va, va, en el sentido... Como... de la mano. No. Pero lo estoy viendo a don Pancho Muñoz, esta gloria del periodismo, de la poesía, de la radio que nos acompaña, con un cigarrillo dispuesto a prenderlo en el estudio. si No, no le damos jamás un, haría eso. Si no le damos una pausa. Así que le vamos vamos a ir a la tanda, si ustedes no les parece mal, y luego continuamos con este Nosotros la, y los la, Con este deleite de... De ideas Ahí Arielito 10 eh, Mandó un mensaje Diciendo programa glorioso Después de escucharlo a Pancho un rato eh, Gracias Ariel Vamos a seguir entonces con nosotros y los medios Vamos a la tanda FM Boedo Inicio de espacio publicitario Qué miseria che. Qué miseria ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas 3 Me partieron el alma Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, arroba FM Boedo. Sí.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 O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con oh, no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y las que piensan con el no pito. No pueden ni siquiera mencionarlo. No pueden ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. <risa> Qué inferno.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 No estás sola en esta vida. No, no. Comunícate con FM Boedo al 49321870. FM Boedo 88.1. Queda queda mucho por contar. ¿Alguno más de Sagitario? No, solamente dos. Bueno, es un montón igual. Mira, dos de Sag dos más acá de Sagitario también que hay. O sea, que ya son Gachi. No todo entra en 140 caracteres Pero igual, seguinos en Twitter Arroba FM Boedo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 Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1 ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1 De lunes a viernes, de 15 a 17, salgan al sol. FM Boedo, FM Boedo 88.1 Mundo Pines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 FM Moedo, fin de espacio publicitario. En el ciclo Grandes Pensadores del siglo XX... Lo que todo el mundo esconde es quién preparó los explosivos. Y acá los únicos que tenían capacidad para preparar explosivos, tanto en la Embajada de Israel como para preparar las traffic, eran células dormidas de exmontoneros. Esto es lo que se esconde en las dos causas. Esta es una grabación, contémosle a Pancho, eh, que hicimos nosotros. Eh, sí, sí, pero no, no llego a escuchar las voces afinadas, no, no tenía puestos los auriculares. ¿Te lo podemos Así, reproducir en vivo? Eh, ¿En vivo? Sí, nada, no, no, mejor que se quede. Mejor sí, que se quede. Eh. Yo prefiero el vivo siempre. Sí. Estamos nosotros, a, nosotros estamos en vivo. Estamos hasta las 3 de la tarde, si ustedes están enormemente amable de acompañarnos, esto se llama Nosotros. Y los medios Estamos con Pancho Muñoz eh, Poeta, periodista ¿Te trajiste algún poema? No sé si vos mirás el Facebook cuando se te canta el, el, eh, Te dije, te mandé un mensaje último Diciéndote que, que... Si sí, tenés por privado Sí, no me da mucha vergüenza ¿Ah, sí? Ah, sí, sí, ¿cómo sí, te sí. la escribís poesía y te da vergüenza leerla? ¿Cómo porque es eso? la poesía es para leerla sino que le pongan música y después le dan un premio Nobel como al gran pop dealer <risa> ahí está, él la cantó, no la dijo no no estoy con eso, no me da vergüenza me parece que se desacredita un poco eh, el tema de la escritura no sé, tengo un mambo con eso ¿publicaste algo últimamente? y el último libro que saqué se llama Albasea Mm. Lo -hmm. saqué en el 2015. Ah, bastante bastante cerca. Sí, es... todo con, con, con nuevas producciones, o existe una remake como hacen todos los artistas últimamente. No, <risa> yo tengo más o menos 10 libros editados de poesía. N un, ninguno tiene que ver con el anterior, digamos. Eh, no, no, no, no, ni eso ni las antologías ni nada de eso. Sé que a mí me a todos nos gusta de leer de vez en cuando poesía, eh, no es la poesía un género que eh, las multitudes eh, consuman con avidez. No sé, no sé, no sé, gordillo. ¿No? No, no sé. ¿Vos decís que sí? Sí. Sí, sí, sí. contame de dónde sacas esa idea y Neruda vivió su fama en vida Borges vivió su fama en vida gelman vivió su fama en vida pero Borges no sé si vivió su fama en vida por la poesía gelman sí, pero igual convengamos que el pedazo de poeta que era gelman no tenía mucha fama para ser lo que era es decir, si en vez de ese talento ponerlo en vez de la poesía ponerlo en eh, el rock and roll ponele, eh, hubiera sido una primera figura mundial Y en la poesía de Juan Gilmant todavía tenés que explicar quién es ante eh, mucha gente. Sí, sí, depende, pero no tenés que explicar quién es Darío, no tenés que explicar. No, no, quién, no. No, no, tenés que explicar quién es Quevedo, no tenés que explicar en Borges, quién es Borges. Sí, sí. No, no, la, la, la, la, se le se le eleve más de lo pensado, por suerte. Bueno, es es una buena noticia, en todo caso. Y digo, eh, a todos nos ha picado en algún momento o no al leer un buen poema, decimos, y yo quisiera poder también eh cómo, cómo es el, el salto para efectivamente hacerlo y escribir poesía, Pancho. Cuando decimos, no, bueno, esto es un poema y te, te pones a o estás escribiendo todo el tiempo, cómo cómo, cómo funciona? No, es un como funciona para vos, no no, no, A ver, no hay reglas generales con, con toda humildad da, sí, sí, sí, sí. Eh, uno tiene una iluminación veo algo no sé, una hoja cayéndose de un árbol un caracol subiendo una pared una vieja regando una maceta es un momento de iluminación es fuerte eso es una sensación sí. después está el desagote de esa información sentimental que uno recibió y ahí va saliendo lentamente el poema Donde vayan sus ojos hay verano. Cuando mira la noche callada y no pregunta, llueve. Serenamente llueve en su país que desconozco. Una cordillera de papeles me separan de la lluvia. Es un poema que hice hace mucho tiempo. <risa> a una señora que limpiaba el patio de la casa de mi suegra. Este, y tenía unos ojos, era formosenia y me impactó muchísimo. Y ahí vino, donde vayan sus ojos hay verano. Eso fue... Y ahí después vino el desagote de esa iluminación. Esa es la felicidad. A mí me produce mucha felicidad escribir poesía. Ya, yeah. buena esa, ¿eh? Buena, buena, buena, buena. Y... Tienes un libro que... Eh... No voy a recordar el título ahora, pero que habla de de que habla de peronistas en su título. Los eh, 20, ah, 20 poemas peronistas. 20 poemas peronistas y equitación japonesa. Sí, me gustó mucho el título. Sí, sí. Y ahí, ahí ¿por dónde va, por ejemplo? No, que si hay una equitación japonesa también puede haber poemas peronistas. Claro. Digamos, un, un, un disparate, los poemas son poemas, ¿no? Sí, ¿no hay poemas peronistas? Sí. O, ¿O los poemas no son peronistas en sí mismos? No, los poemas son poema la música es música Te la voy a decir más Que te voy a tocar tu fibra íntima Las mujeres son mujeres eh, pero mujer, Las mujeres son mujeres Pero mujeres es, eh, Cuando son peronistas son las nuestras Bueno, eso, eso, <risa> e, e, e, eso es parte de nuestro palo Pero mujeres son mujeres, digamos Si uno se pone a mirar a una chica en el bondi No dice, será peronista <risa> y no se puede dar cuenta tal vez. No, yo creo que sí, ¿ves? yo, creo, o sea, que ahí, sí. yo, yo ahí, creo que hay una iluminación ahí como, claro, como que hay que desagotar. Esta experilita. Es Para hay... mirarla, claro, al después... mirar decir, esta tiene que ser pernilita. Después no, pero mirá, en gente... determinados ámbitos te ayuda. Hay, ¿no? hay, en el hay, Bondi, hay momentos esta, que estadísticamente, hay probabilidades que sea peronista. En el Jockey Club no, no, es más no, difícil. No, no, Depende no, en Bondi. No estoy ¿Estoy prejuzgando? ¿En un Bondi acá en Cava? Te estás, mm. te, estás te estás equivocando. En un Bondi en Cava, la mitad bota Lilita Carrió. Sí, debe ser por los barrios por donde yo transito. No, no, no. no, no. Capital, la mitad, bota Lilita. Yo transito por la antípoda del Estadio Monumental, por ejemplo, así que... Pero tal vez a no la mitad del bond. Vivo a una cuadra de vivo a la, a una cuadra de la antítesis. Y ahí las chicas son Más bien son peronistas no eh, A mí me gusta creer eso <risa> eso, es cosa, eso es otra cosa Frente a la creencia yo claro, Me arrodillo Es una religión como cualquier sí, sí, otro claro, que... claro. o sea, Si sea la que sea ¿eh? Evangelista, sí, no Chitofilpay, Umbanda no importa, no importa Es maravilloso digamos eh, Exactamente las 2 de la tarde 13 minutos en toda la República Argentina Tenemos frente a frente Casualmente quedaron así en sentados a la mesa a un rabioso e insoportable hincha de boca mm. y a otro rabioso no sé si insoportable porque tanto no hablamos del tema pancho Muñoz que es hincha de river sí. y todavía no hablaron de fútbol no, no. <risas> y no voy a hablar en este momento con él. <risa> <risa> ¿Tú sabes que hay eh, el, el, el fútbol es bueno el fútbol es bueno eh, mi papá era hincha de boca mira vos Vivía, corresponde, corresponde Vivíamos en Ramos Mejía No, no, porque yo vengo de una familia Super radical, o sea, ultra gorila uh -huh. En la cual Un tío que fue el que me hizo peronista Y mi viejo Eran los dos peronistas de la familia Yo con mi viejo me llevé Muy mal Y con mi tío me llevé muy bien Y, claro. el, y era el tío mi gallina viejo, Mi tío es el tío gallina uh -huh. Y mi viejo es, era era Porque murió mi papá de boca claro los partidos iba, iban todos los partidos A la misma hora claro, ¿no? ¿no? Domingo 3 de la tarde No, uh -huh. no, no había tantas bueno. sí, sí Tantas opciones tantas de... opciones Para el, el fixture Era el domingo a las 3 de la tarde Nosotros vivíamos en Ramos Mejía Nosotros vivíamos en Ramos Mejía Si sí, mi viejo iba a la cancha De Ramos A la boca uh -huh. mi, mi mamá Ponía el, la radio A las 5 menos cuarto si Boca ganaba, yo me vestían y nos íbamos a tomar algo al balón. ¿De qué edad, de ¿de qué Gaona, edad tú ya estamos hablando? De los 7 8 años míos, soy, soy, soy del 45. Eh, si Boca ganaba, mi mamá me vestía, nos tomábamos el bondi y nos íbamos a Gaona y Bolivia, creo que es la esquina de la cervecería, el balón todavía está, y mi papá tomaba cerveza. Y yo comía sándwiches de jamón crudo... ...y Coca-Cola... ...difícil si no hacerse Boca... Si, si, ese, boca en... ...si Boca perdía... ...mi viejo llegaba a las 7 de la tarde... ...se tomaba un café con leche... ...y se iba a dormir... <risa> ...yo traté de matarlo... <risa> ...con una mufa... ...yo traté de matarlo durante toda mi vida... ...no pude matarlo, pero me hincha de River... <risa> ...yendo a la cancha de River con mis hijos... ...saltando en la tribuna... ...aquel famoso grito de guerra vamos a matar a todos los bosteros, uh -huh. mientras mi hijo saltaba, gritando, vamos a matar a todos los bosteros, me preguntaba, papá, ¿el abuelo de Boca no? <risa> <risa> la fantasía del fútbol. Sí. Es fantasía. Vamos a poner un coto. Sí, claro. Vamos claro. a poner un coto. Sí, hay algunos profesionales que van y lo hacen, pero claro, la mayoría es que está de la gente... Incentiva, incentiva. El odio a veces está incentivado. Claro. Gramos. Claro. barras bravas hubo siempre en la historia del fútbol claro. y las barras servían porque si vos ibas a ver por ejemplo River Newells a la cancha de Newells o entrabas con la barra o no, o no entrabas claro. o sea que hay demonizaciones ahora hay mucha moda de demonizar a los jugadores de fútbol ¿no? uh -huh. a o sea, los jugadores sí, sí, un tipo más demonizado que Higuaín ahora vamos a demonizarlo a Messi o sea el fútbol se demoniza permanentemente la demonización de Hozeman, la demonización de este chico de Boca, la, la última ¿De, de, de Tebel? No, no, no, del otro pibe, el Centurión. Ah, ah el chico este. De Racing. Hicieron, eh, no, no, pero fue eh, Boca el quilombo. Claro. Hicieron un asado. En Racing hizo cosas peores. Hicieron, sí, sí, sí. Hicieron un asado con ese pibe. Hicieron un asado con ese pibe. y Bueno, es, es la es la práctica habitual con aquellos que salen de eh, en general, digo, los que salen de los lugares más humildes, eh, cuando asoman, as, la as, asoman la cabeza y más o menos tienen algún mérito, sirve para destrozarlos. Eh, yo me acuerdo que el Chiqui Falcone describió un poema uh, muy lindo. El Chiqui Falcone. Un poema muy lindo. Eh, sobre Carlos Monzón Cuando fue condenado Por uh -huh. el asesinato de Alicia Muñiz eh, Un poema que no Implicaba de ningún modo Perdón ni, ni benevolencia Hacia el crimen cometido Sino demostrar Cómo eh, era digamos, uno de los estribillos Era eh, Tres tiros, diez pesos al campeón uh -huh era, si lo tuvieron que bancar a este negro abrazándose con a ley de y seduciendo a Ursula andre y ahora se la cobra ¿no? esto es, es es una constante digo que tiene no es diferente de lo que venimos hablando hasta ahora ¿no? de lo que está pasando con eh, el peronismo o el kirchnerismo kindismo de, de, de demonización. Sí, sí, sí, demonización es vos sos lo peor y, y lo peor no tiene discusión posible no o sea cuando vos sos el y Eh, pues no tienen que discutir con vos porque todo lo que digas está mal porque sos bueno, el es, diablo eh, eh, siempre fue así más o menos ¿no? o uh -huh. sea, el, el, el mundo retrasa cada tanto avanza un poquito pero el mundo va cada vez más para atrás ¿no? a veces avanza en algunas cosas pero vamos para atrás está complicado y... yo Maldonado es un ejemplo flagrante de que vamos atrás. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Eh, Maldonado en tanto eh, opción represiva y de ocultamiento por parte del Estado Nacional y en tanto eh, reacción de ciudadanos eh, insospechables diciendo las barbaridades más mm. grandes que te puedas imaginar. Es la época. Sí, sí, Esos, eh, tato reflexionaba alrededor de eso. ¿no? Tato... Cada tanto repetía que, y yo lo uso porque vale, eh, que la época cambia más rápido que las personas y la época después hace que las personas sean peores. <risa> No, pero tanto un, un canto a la vida. Es bueno sí, claro. claro, un peleador callejero, sí, no sí, le gustaba sí, el rock, sí. esa fue la única no virtud que tuvo Tata ah, no sabía eso, no le gustaba tanto. No, de que era tanguero, ¿Qué, qué, qué? un tanguero furioso, ah. y mucho cantejondo, ah, el, el no, eso, cantejondo. Eso, eso, eso. lo que le gustaba era así yo lo, lo he puteado largamente, Tata uh -huh. hemos tenido discusiones cuando venía, no, un grupo de flamenco y yo me dejo, de con uh -huh. el flamenco y cuando bueno. Eh, pero sí, era un fanático Él el Negrito González digo Estamos hablando de toda gente que la audiencia no conoce Tato Contiza, el Negro González Dos tipos que ustedes eh, en general no habrán conocido Nuestros Y se la perdieron, eh, eh, se y, perdieron se, y, sí. y se las perdieron, sin ninguna duda un Ahora, duda. esto que decíamos recién eh, Afloran Varias cosas no de, de, de, Que parecían sepultadas El, el, odio, claro. a, a indios, el claro. odio a los indios El odio claro. a los indios de me, Bueno, ayer apareció nuestro Senador Pichota Sí. pichoto no sé cómo, Pichetto Su senador, usted sí. lo votó No, yo no lo voté, nunca estuve en Río Negro Estuve esporádicamente Pero apareció diciendo Que hay mucho protomontonerismo en, en la cordillera Una cosa sí, Yo me enteré demencial. Hablando del protomontonerismo cordillerano Que va más allá todavía Me enteré que seferino Seferino mucura era mapuche Claro, sí sí, sí, sí Pero bueno No... No sé si los mapuches lo levantan, porque Seferino medio que era un tiotón de, de... Seferino leñada. era un mapuche, digamos. era Es un mapuche blanco, claro. es un Obama. Claro, claro, claro. Pero claro. era un mapuche. Una digamos. margarita sí, sí, sí. barrientos. Mm, me parece que no tanto. <risa> Tenía algunos valores, decimos. Este, históricos ahora ¿no? sí, porque sí, claro. decir que se ferieron a Munkurá era de padre mapuche y madre chilena es como este romper dos estigmas claro Bueno, a, a, han aparecido abundan ahora las, las revelaciones, los mapuches no son argentinos. Claro. Mira. los, los argentinos los tebuelches. no, hermano, no viene Argentina claro. ni Chile cuando estaban ellos, Hay ¿no? una poeta eh, mapuche. Es mal, le, le plantaron dos países. <risa> le metieron dos países en el medio de su en el medio de su, de su, de su comunidad. Comunidad. tradición. Sí, man. después le tiraron una roca encima. Claro. Pero eh, hay una poeta mapuche que se llama Ancalao. Ancalao. Ancalao. No sé si es Beatriz Ancalao o Liliana Ancalao. Eh, la Ancalao. Mapuche Poeta y mapuche. escribe y escribe en mapuche y en español. Ay, son ediciones bilingües. Ah, ah, el mismo poema escrito sí, sí, sí. en ambos Ancalao, brillante. Claro. Vamos a vamos a buscarla, vamos a buscarla. En fin, eh, esto tiene que ver con algo Digo, lo que hablábamos recién, ¿no? Acerca del odio y de la descalificación y la demonización. Eh, decía a un pelado llamado Miguel, nacido allá en Francia, uh -huh. que el poder y la verdad eh, tenían una relación indisoluble, digamos, que la verdad es verdad en tanto está eh, enquistada en el poder y que el poder puede producir verdad. Y esto que es una sí, parece y, una y, noción compleja no, no sé a quién a quien te refieres. a focoult ah. eh, digo esto que parece una noción muy compleja en realidad eh, es lo que hemos vivido toda la vida mi y historia y una relación eh, zaparrastrosa eh, se suele alabar el trabajo periodístico e investigativo de rodolfo walsh uh -huh. por su rigurosidad por sus argumentos eh, de algunas cosas de la nueva época escritas por algunos periodistas, pero donde la rigurosidad es lo principal, ¿no? La, la el, sin ninguna duda que esto es así. Y me puse me di cuenta que esto es constante en los que estamos de este lado. O sea, el poder no necesita rigurosidad, no necesita argumentos. Esto es así porque es así como nosotros somos los que cuestionamos Ajá. tenemos que venir con todo el bagaje no, de hay argumentación algo peor, hay algo peor, no es que es así porque es así es así porque siempre ha sido así claro, no, bueno, sí, <risa> no. sí, sí es así porque es así, ¿Por porque siempre fue así y <risa> siempre <Sí>, fue así <risa> eh, digamos, ¿y cómo, cómo es que siempre fue así? porque el poder era de ellos, muchacho de esto se trata, no no es muy, ha, muy había complicado o, había otro que denostado en su momento hoy más, más revisitado con bigote como se usaban en, en, por aquellas épocas. Caparós? Eh, no, <ríe> <ríe> Nietzsche ah. que decían no existen el hecho, existe el interpretación, el poder sí, es sí, el que sí, sí. Es impo central impone sí. impone claro. las interpretaciones, sí, sí. el ¿no? hecho y el argumento, claro. sí. Sí, sí. Eh el, ahí la lucha por el poder es quien impone la interpretación. Con en los, este momento no estaríamos siendo nosotros. No estaríamos siendo nosotros en este momento y cuando decimos este momento hablamos de 300 años más o menos. <risa> no, <risa> no, no tomamos algunos después. recreos, sí, eso, con eso, algunos chispazos, pero sí. son 300 años. Hay de... un progreso, digamos, en el pensamiento de Nietzsche cuando dice esto que acababas de decir recién bulla de el hecho y el argumento, el hecho y la interpretación del hecho. También se caía y se cayó durante muchísimo tiempo en aquel lugar común, decía, bueno, siempre hay dos bibliotecas. De claro, sí. No hay dos bibliotecas. Hay una sola biblioteca. La otra biblioteca se está armando, pero claro. no hay dos bibliotecas. Claro. claro Hay que tener muchísimo cuidado con eso, uh -huh. porque si no, no sería posible admitir la definición de Nietzsche, que es claro. terrible, ¿no? La historia es la historia de los argumentos de las interpretaciones, no de los hechos entonces hay que tener esa alternativa ojo muchachos que no hay dos bibliotecas hay una biblioteca sola y reforzarla cuando Cook decía en estas épocas el colonialismo, así se refería a es dueña hasta de los diccionarios o sea, claro, que, sí, sí, eh, sí. ahí hay una batalla cultural bueno hasta hace... que algunos <coughs> le dieron la espalda sin duda señor. y algunos la menospreciaron sí, digamos Hasta hace no mucho tiempo, estoy diciendo 15 años, ponele, eh, todavía era posible buscar en un diccionario común la palabra Perón y leer allí los improperios <risa> más espantosos y no, hermano, no. Sí, sí, por eso, hay una sola biblioteca. ¿Militar, no. dictador? Sí, sí, sí, pero, pero, pero si esto es un diccionario, o sea, mínima, no te digo que sean peronistas, pero... Ablandalo, no, no, no, era una bajada tremenda Ay, los tiempos que estamos viviendo Pancho Muñoz acá con nosotros, en Nosotros y los Medios Vamos a estar hasta las 3 de la tarde, si usted nos acompaña Ahora seguimos invitando gente sí, li liviana sí, sí, sí, es el... Liliana Alcaláo es la poeta Liliana Alcaláo bueno, Lea, Lea Lang, la, es brillante la, la, la, vamos a, la vamos a leer Y es contemporánea Sí, sí, claro nacida en, en 1961. Oh, ah, una, ah, ¿una piba de miedo. ¿viste? <risas> Liliana. Liliana han calado, así es. Liliana han calado uh, para todos los oyentes despegale sí, lágrimas, eh, ¿sí? Te hace llorar. Bien, bien, vamos, vamos a probarla. Bueno, y, y también te hace llorar y te hacen pensar buena parte de los voceros, de los mapuches que han estado saliendo, sí, sí, ¿no? Sí, eh, sí. La, la, la interesa, la, la formación, la inteligencia. Le pregunté a Soraya, la vocera de, de, de Mapuche, y la conoce, Ancalá, Más bien me dijo. Ah, ah, bien pero dijo. digo bien eh, me Con, con la digamos la, la cultura que, que emanan en su comparado sí, sí. con los periodistas que, lo, que los entrevistan y hablar con los funcionarios y demás. No, pero además la forma que se expresan sé sí. como adjetivan este no pero no son, pero, no son unos indios de mi no, no. no, no, claramente que no pero incluso a mí me llamó mucho la atención el chico este jóvenes wall sí. eh, que se nota no tiene una formación académica no, no, claro. eh, muy grande, pero tiene una solidez en mm. su pensamiento, tiene tan claro algunas cosas que te hace temblar la pera cuando vos te, cuando vos no entendés de qué va. Bueno, la través totalmente Pasábamos totalmente acá la entrevista que le hizo la infame entrevista que le intentó hacer Jorge Lanata tratando de ningunuarlo y vale dice, "Bueno, pero bueno, pensabas esto cuando estabas en página 12", le dijo el indiecito. <risa> Sí, bueno, el indiecito preso. Sí, sí. Sí, no, y la, la otra es y que buscado por dos estados. Sí, sí. Eh. la nata en un momento se le hace el vivo, y le dice, "¿Cómo me estás hablando como si yo tuviera 14 años, estuviéramos en una asamblea?" Dice, y usted me está hablando como si fuera mi patrón, y no es mi patrón. <risa> <risa> lo sacó de la caja claro. de un modo terrorífico. Como normalmente no lo hace nadie. No lo hace claro. nadie, salvo los eh, que realmente están metidos en la cosa y tienen claro dos o tres cosas. Acá estuvo Nacho Levi de La Garganta Poderosa. Y también, eh, ver, no, tremendo el laburo que han hecho, Y Nacho nos, nos decía cosas que también te dejaban con la pera temblando. Dice, vos en la televisión vas a ver rubio, negro, comunista, eh, rico, eh, bailarines. Lo que no vas a ver es un pobre. No hay pobres en la televisión. Y eso está hablando de que le falta algo así como el 70% de la población argentina a la televisión. ¿no? Es, y uno no repara en eso porque viene de otros lugares, porque tiene la cabeza estupidizada en, otro, en otros menesteres. Pero, digo, son verdades, verdades irrefutables y que si de verdad las pensás, te cambian la eh, proyección de todo tu pensamiento. Decir, bueno, hay una cantidad de cosas que tengo que empezar a replantearme. Ah, no era como yo pensaba. Claro, claro. claro, claro todo diferente. Y algo así es lo que hacen los pibes que están en plena turbulencia adolescente y turbulencia política en este caso que tiene que ver con la resistencia a esta reforma educacional que quieren hacerle y escuchábamos recién hace un ratito sí, pero hace hacen como, política. Ya hace como 40 minutos escuchábamos como las Los mapuches también. Claro, todo, todo. Es que la política ensucia todo, vio? Sí. A mí la política nunca me dio nada, yo siempre tuve que trabajar, no, eh. La política ensucia todo, lo que limpia todo son los negocios. Los negocios, claro. Sobre, sobre no, todo, bueno, sobre todo limpian capitales. No, los también es feo, pero lo hace gente que tiene plata, entonces ni siquiera me ocupo de eso, como Y lo hace bien. Pero la política eh, la política sí es sucia ¿no? Pervierte. Yo tengo yo tengo un cuñado que tiene un, un tío y un a, al que un amigo le dijo, eh, no, esto de la cámpora son bravo, sí. no sí. <risa> Sí, uno escucha argumentos que te viste querer cuestionar en un rincón. Pero vamos a escuchar a los pibes discutiendo con la manga de Sandra Ofelia, se llama. Ofelia se llama. Nos llama la, la atención el nombre, Ofelia ¿no? se llama la presidenta de Centro de Estudiantes de Pellegrini, que discutía con Pamela David, David y con Luis Berdi y con Facundo Pastor y con la Y con el funcionario de Cava que estaba ahí en el programa. Y un poquitito de argumentos tenía. ¿Quieren escucharla? Escuchémosla. Dale. escuchémosla. presidenta el centro de estudiantes en primer lugar sobre todo al subsecretario le digo mis palabras me parece muy grave como subestiman la fuerza que tenemos nosotros como estudiantes nosotros tomamos decisiones elegimos estar haciendo lo que hacemos yo estoy durmiendo en el piso tengo frío me contracturo no salgo de esta escuela dudo antes de ir a bañarme porque quiero estar acá por cualquier novedad y encima tengo que escuchar como el subsecretario del ministerio de educación habla de que en realidad yo no tomo esta decisión sino que me la van la cabeza los docentes o me la van la cabeza los distintos países partidos políticos, está claro que el gobierno nacional al que este subsecretario responde, a los pibes no los quiere organizados y discutiendo la realidad en la que viven y sobre todo su educación pública, sino que este gobierno nacional a los pibes los quiere trabajando en talleres clandestinos, a los pibes les disparan cada 28 horas en las villas miseria de la Argentina. Nosotros estamos tomando el colegio con plena conciencia de lo que hacemos. Uno sí, de los puntos más cuestionables por ejemplo, el tema del quinto año, la mitad de cursada, se dan empresas trabajando gratuitamente. No es una cuestión polémica, sino que es una cuestión ilegal. La ley 26.427 que habla de las pasantías educativas en el artículo número 1 establece que los menores de edad no podemos realizarlas. Pero Sin estamos... embargo, Pero... desde el Ministerio de Educación de la Ciudad sale una reforma ilegal. Es, no es anticonstitucional. No es Javier, dijiste que esto no es así. Nosotros estamos planteando una profundización de la nueva escuela secundaria. Creo que todos estamos de acuerdo que la secundaria tal como está, está agotada. Ahí los chicos están diciendo que la ley de pasantías prohíbe que un menor haga pasantías. Es que nosotros no estamos promoviendo eso. Lo que estamos proponiendo es lo que se llaman prácticas educativas, en donde lo que se plantea es seguir con una planificación del docente con tutores a cargo en otro ámbito. ¿Estas Cuando prácticas educativas van a ser obligatorias o puede decidir no ir? Son parte de la planificación que como proyecto hacen las áreas, pero ¿qué pasa? Son obligatorias. El, el... no al otro año, ¿Qué, ¿qué mundo se te viene? No, el, verdad, mundo yo, trabajo, yo, el, el mundo del trabajo, mundo de los estudios superiores. Que o sea, tú ¿Tú secretario, mi... primero, me parece que el Ministerio de Educación se tiene que hacer responsable de haber cerrado el diálogo durante todo este tiempo, después de colegios que llevan cuatro semanas tomados, recién mañana nos van a recibir por primera vez. sí malentendidos con la información, háganse cargo de ustedes, no creer darnos las cara a cara, pero por otra parte nosotros toda la información que tenemos sobre esta reforma, la descargamos de la página oficial del Ministerio de Educación de la ciudad y no dice con esas palabras que usted está esgrimiendo, porque tiene una cámara enfrente, la reforma que se descarga en Nueva Secundaria del Futuro, se llama, estamos de acuerdo desde la página del Ministerio de Educación de la Ciudad dice otra cosa, habla de un 50% del tiempo de cursada destinado a trabajo en empresas, y además Ophelia, se viene Amalia Garanata representando a la escuela Ophelia, ¿puedo hacer una pregunta? ¿Vos so, militas para algún partido? Sí. Tu inclinación política Ofelia, ¿qué ganan con la toma del sí. colegio? En primer lugar, estamos siendo contra esta reforma que nos parece antieducativa. Claro, no, no, no, pero espera, espera. Nosotros espera. queremos eh, Chiquita, chiquita, el reclamo, el reclamo está todo bien, se entiende. No explícame, explícame, explícame cuál es el fin de tomar el colegio. Uno toma el colegio reclamando para ganar algo. O sea, uno dinero. toma, con o sea, uno dinero. toma El periodista Luis Beldi. O sea, uno dinero. toma el... ¿con qué dinero? Con el mío, el de mi sueldo que pago educación. No y con te, mi no voto que dijo un que gobierno no para que maneje la, la educación. Vamos a poner discutir la democracia. Ah, la vamos a discutir porque cuba, son lo menos democrática que hay. No es la, la no, no, no es la forma. Vos no podés colegio no es democrático. Son lo menos ¿Con, democrática ¿con que hay. Y la que más educación necesita, escuchándote hablar. Son la que más educación necesita y la que más se resiste. Y nuestros chicos no están para diseñar planes de estudio. Están para recibirlos y para estudiar. Sí, pero sus chicos no van a aprender absolutamente nada con esta No me lo podés decir vos porque que vos Entonces, no, sos amigo, educadora, vos no sos no militante a no, no, no educadora, ponete eso en la cabeza, la realidad ¿va? hay elecciones y por eso tomás la disculpa. escuela sos disculpa. autoritaria, dictatorial disculpa, agregando algo a lo que venía diciendo Ofelia al principio nosotros somos los que vimos el, el colegio día a día y somos los que estamos más capacitados para decidir tener posición sobre lo que nos están pasando sobre Salud. lo que nos están metiendo por la ventana básicamente Francisco. que es esta reforma de Ophelia, de Ophelia, ¿no? bueno, dejame terminar por favor déjame terminar por favor, dejame Por Niño, deja ya de joder, deja de joder, deja de joder ¡Uf! Uh. <risas> ¡Ay, mi Dios, mi Dios! ¡Qué enorme esta chica Ofelia, eh! <risas> qué, ¡Qué bárbaro! ¿Cómo le...? les hizo frente de pechito a, a los que se venían... ni siquiera sabía quiénes estaban... De no, porque lado, encima ¿no? te hablan de... vos estás claro. ahí en el móvil, no sé claro, dónde estarías... Sí, sí, estás en el móvil y le, le aparecen y, voces y, de todos y, lados... Claro, y, y el otro bobo que le dice chiquita... No, no, lo de Monty es una cosa que era para contestarle exactamente lo que sí. dijimos acá fuera de micrófono... Sí. Chiquita... No es, no es chiquita, <ríe> tiene la mano grande claro. Claro. No, no, no, un, un... Digo, porque la pregunta... La pregunta ni, ni siquiera era una pregunta de mierda El lugar desde donde se la hacía era, claro. No, no, no, chiquita no, no es chiquita, te doy una piña en la boca que no, es no me llame chiquita le claro. dijo Muy bien plantada No le dejó pasar ni una Cuando el otro Eh... Antropoiteco de Luis Beldi le dice, dice con, con mi dinero, con el dinero de qué, de qué está hablando, señor? Le dice. <ríe> no, brillante, brillante, y las bestias que conviven en la televisión, ¿eh? Qué lindo. Lo pasa que esa es la escuela de un gran filósofo de la democracia fiscalista eh, llamado Luis Majul suele nah, claro. eh, basar la democracia en que él paga los impuestos y, y eh, tiene eh, razón eh. Sí, bien, sí. en, en, en su mundo las cosas son de ese modo él paga sus impuestos con plata que incluso le provee el Estado generosamente sí. digamos, así hay que... un aforismo de Porquia, Antonio Porquia que dice, hallarás la diferencia que te separa de ellos, uniéndote a ellos Ay, qué feo. <risa> Pero hay que hacer un esfuerzo ciclope sí, para claro. eso Don Porcia. Eh, bueno, eh, y esto nada, eh niño deja ya de joder, decía Juan Manuel Sarraz sobre el final cerrando el track. Eh usted iban a que que a mí me llamó mereció? la atención una cosa, eh, los funcionarios del Ministerio de Educación no querían recibir a los a los chicos que estaban haciendo la toma, discutir sobre el tema. Y sí aceptaron hacerlo en cambio con el móvil de el programa de pamela david de por medio eh, pasó eh, antes eso que la reunión formal en donde se atendió digamos a este conflicto sí eh, sí sino sí, no. eh, sí es cierto que pasa antes de el móvil este de pamela david que la reunión efectiva con los secundarios pero no ...porque el funcionario, digamos... ...así como Luis Veldí... ...le discute de igual a igual a una piba de 15 años... ...diciéndole... ...antidemocrática... ...y vos, ra, ra, ra, ...digamos, en vez de... ...no bueno, discute con alguien a quien le lleva... ...30 años... bol no es que lo menospreciás... ...pero tratás de... ...digamos, si hay algo que ese chico no está entendiendo... ...tratás de explicárselo... De, ...suponiendo que esto fuera así... ...no, Luis Veldí era un ataque constante... ...digo, así como Luis Veldí interactuaba agresivamente con Ofelia el eh, muchacho del Ministerio de Educación no le dirigió la palabra en ningún momento. Uh -huh. Sus interlocutores eran los del piso, uh -huh. no la piba. Uh -huh. Mientras que la piba sí le contestaba. él decía, a mí me extraña, dado da, está da el funcionario, y el funcionario no abría la boca al respecto. Solo se manifestaba si Pamela David le trasladaba la pregunta. Digo, este es un mecanismo, eh, para decirlo en francés, muy de mierda, sí. ¿no? donde vos no podés comunicarte con gente con la que estás enfrentado y solamente hablás por intermediación, aun cuando es posible la, la comunicación directa. La piba le hablaba directamente al funcionario y el funcionario le hablaba a Pamela David. Muy probablemente esté en un instructivo... De, no, de Durán sí, Barba sí, sí, muy no, no sí, creo, sí, sí. me parece escriben que son así, pero me parece que estos muchachos son así naturalmente pero escriben todo escriben ah, es todo. probable, sí, escriben, sí, todo. Después, eh, escriben todo y después lo dicen, ya lo dijo que dijo Durán Barba en una reunión nos dijo no hablen de economía no hablen de tal cosa hablen de los sentimientos hablen de demás Bueno, interrogado directamente por Pamela David A ver si era obligatorio o no Estas pasantías que no son pasantías Según el, el funcionario no, no, no es reforma educativa Es reforma laboral Claro, de esto es se distinto. trata sí, sí. No, Está muy bien eso ¿eh? Está dirigido hacia a, a pensar el mundo del trabajo No a pensar el mundo del estudio no, Y lo que es peor Lo que es peor ¿Te acordás que nosotros lo habíamos pasado acá, lo, lo dijo en su momento Esteban Bullrich? Dice, la escuela secundaria está agotada, que es un latiguillo que vienen planteando mm -hmm. y que prende en el sentido común, porque más o menos cualquiera podría estar de acuerdo. Por, digo, pero estar de acuerdo, de, lo que pasa es que hay una... Pero bueno, sí, en sentidos distintos sí, seguramente. Sí, claro. Pero digo, eh, ¿qué dice Bullrich? Dice, más que formar a los estudiantes para que consigan trabajo, los tenemos que formar para que creen trabajo esta idea del entreprener del emprendedor y demás eso es lo que está también atrás de esto todo todo eso eso son, son algo hay que admitirle a estos muchachos son una masa coherente en, en su en sus andanadas no no tienen deslices no, no, no se les escapa una progresía ni, a, ni que vengan de gobierno no no, de no, no no tienen culpa no tienen no tienen eh, que rendir cuentas porque antes pensaban otra cosa y demás esta es la versión me parece a, a diferencia del menemismo que en el menemismo había a, había claro. había conciencia de otro pasado de que se estaban bajando algunos pantalones esto no esto es toda la vida fueron así No, no, es que ahí está la diferencia, es la diferencia histórica, ¿no? Es atendido eh, por sus dueños. Bueno, claro, he exactamente, diablos. No, si, eh, es ¿no? Claro, que es claro. Trump, Trump. Lo, lo hemos dicho infinidad de veces, uno se levanta todos los días a la mañana y dice, bueno, que gana de hacer la revolución, pero tengo que ir a laburar. Claro. Estos muchachos dicen, uy, que gana de ir a hacer plata, y van y hacen plata. No no tienen contradicciones al respecto. No se vaya, Pancho, no, no estaba no estaba hablando no mal de usted. No le gustó lo que dijimos no, de Trump. No, no. Eso fue, Pancho Muñoz es uno de los propulsores de Trump en la Argentina. Fue uno de los primeros propagandistas de, de Donald. Incluso cuando solo era un bombivante. Sí, sí. Eh, bueno, contigo, mi ban, casi lo que lo bancaba yo a Trump Si, si no era necesario Ahora ya No, iba a agregar que esta reunión eh, se produjo Entre los centros de estudiantes O lo, los estudiantes y el, el gobierno De la ciudad de Buenos Aires Y lo que decían los los chicos Era que eh, la ministra no tenía información De qué se trataba esta reforma Jajaja <risa> No sabía explicar de qué se trataba. Es la famosa pregunta. Entonces, ¿a quién le preguntamos? Claro. Es que no es muy difícil saber de qué se trata la reforma. Eh, no es que no sabe, es que no lo pueden decir. No lo pueden decir porque donde lo dice, sabe que lo que tiene adelante es un levantamiento, así de sencillo. Pero en fin sí, hoy, eh. lo, hoy lo escuchaba liberty que decía una cosa interesante Al respecto bueno, él, A veces dice algo, claro, claro. ¿Qué decía, sobre, sobre todo cuando programa eh, La 750 sí, <risa> Un amigo a Liberti <risa> eh, no, Decía Que a él le, le, el, el olfato, la intuición le decía Que en realidad toda esta reforma Primero los tipos lo tiran como tiran Todas las cosas, marquitineramente sí. Y demás pero que pareciera que no tuvieran la letra chica. Por, por ejemplo, es verdad, pensá en implementar esto, que los pibes estén medio quinto año en la empresa. Ahí hay una cantidad de cuestiones de las cuales el Estado se, se tendría que hacer cargo de si le llega a pasar algo sí, a los seguro, pibes, a los pibes, pibes que no están adentro de la escuela. bueno Toda una cantidad de, de, de cuestiones menores, pero muy muy engorrosas, que seguramente no la tienen ni pensada los tipos. No, es que seguramente no les importa porque una vez que tienen la letra grande, no la letra chica resuelta, después ven a ver cómo cómo funciona todo eso, avanzan hasta donde te dejan, después sí, sí siguen sí. avanzando. Pero es verdad que en una parte, como decía Pancho, en la mitad por lo menos de la del porteñaje debe debe ser música para los oídos esto sí, de sí. preparar a los pibes para el mundo que se viene, el mundo laboral, que qué es ese el el, el digamos el, el mastiquín que tiran, ¿no? Música para los oídos decía Gustavo Buya y música es a lo que vamos a ir ahora. Le vamos a dar a elegir a los entrevista entrevistados. Bueno. Eh, pero ya había dicho que de ese palo no era, así que me parece que Bruce Springsteen ya se bajó del podio y vamos a tener que ir de nuevo con el mesmísimo Homero Espósito, pero esta vez en la voz de Floreal Ruiz. Oh, ¿Le okay. parece bien? Sí, claro. Y contróilo. ¿Y contróilo? Flor del Ruiz con Troilo. Uno de los gallinas que más respeto, Troilo. Mirá. Por no decir el único. Estamos hablando bueno, de Flor de, de vida Lino. Se de Evita. Evita no era gallina, señor. Evita era de River. Acá, acá no Evita era de River, no me jodan. Flor de Lino. <risa>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 Yo la vi florecer como el lino de un campo argentino maduro de sol. Si la hubiera llegado a entender, ya tendría en mi rancho el amor. Yo la vi florecer, pero un día mandí la huella que me la llevó. Flor de lino se fue y hoy que el campo es el flor, ja, para me falta su amor. To la vi flore ser per un día mantinga la co pues, de bo Llor de lí se fue i hoy que el campo és de flor fa ya me falta su amor♫ Oi, oi, que el camp va ser flor, vam anar. Les fonts jo.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 CPM Boedo sin espacio publicitario En el ciclo Grandes pensadores del siglo 20 Horacio Rodríguez Larreta Yo acabo de terminar de leer un libro fantástico que muestra cómo el Homo sapiens, o sea nuestra especie, se quedó con el manejo del mundo hace el proceso que empezó hace 200 mil años. No era la especie más fuerte, no era la especie más longeva, no era la que más se reproducía, no era la que tenía mayor cantidad, pero fue la especie que hizo la diferencia porque logró generar acción colectiva. Y eso era es la política. Un Homo sapiens encontró un dinosaurio se lo comía. Uno contra dos también. Uno contra 20 y bate, uno también se lo comió el dinosaurio. Para cuando los 20 se organizaron, mataron al dinosaurio. Para cuando los veinte se organizaron, mataron al dinosaurio. Seguimos en Nosotros y los Medios, escuchábamos hace un ratito Flor de Lino interpretado por Florian Ruiz, recordando a Don Homero Espósito, en un nuevo aniversario de su fallecimiento ya en 1987 eh, y después descubrimos junto a Horacio eh, Rodríguez Larreta sí, que la, la la, Rolopithecus mató al, al dinosaurio la pelea entre el hombre y los dinosaurios ¿eh? mm. me hubiera gustado no sé si tenía sí. plateas o algo para es así esa... fue la, la pelea del milenio claro. quería, ¿no? <risa> del, tri <risa> del <risa> trilenio <risa> y quién ganó eh, eh, según Rodríguez Larreta el hombre cuando era, se no. juntaba varios hombres le ganaban. Bueno, menos mal. Sí, menos cuando, no, por, no estoy tan seguro, hasta altura de uno nuestra como, no está como tan dirían seguro. ellos cuando formaban un equipo Claro, ellos forman equipo. Ellos forman equipo. <ríe> mejor equipo. Eh, equipo como el que ha formado Pancho Muñoz con Martín García, ex presidente de tela, hombre de la Westerheide, de un compañero de muchos años y nos contaba que lo había conocido en la primaria, pero Se conocieron de pantalones cortos. pantalones Corto y Guardapolvo y, de Guardapolo, y, Guardapolo y, Guardapolo y Guardapolo blanco no. con Martín García, pero parece que en la secundaria conoció a otro. A quién conoció? Eh, dígame, Pancho, ¿a quién conoció en la secundaria que estuvo un año? Ah, Roberto Sánchez. Hizo la secundaria, hizo un año de secundaria con Sandro. ¿En qué barrio? En el Moreno, en el Colegio Nacional Mariano Moreno. Sandro estábamos en primero tercera y Sandro hizo el primer año y después se fue, no vino más oh. venía con pantalones de cuero al colegio ah, ya... Sí. <risa> ya se preanunciaba sí, sí, claro y cantaba rock and roll desde Presley ¿cantaba ya en, en ese claro, momento? claro, sí, un artista y dice que un día lo sacó en la radio a ah, te cuento esa es buenísima estábamos haciendo Lalo Bla, Bla Bla en Radio Mitre con Lalo y lo sacan al aire a Sandro ...y... ...Sandro empieza a hablar de su vida... ...en ¿no? un momento dado... ¿no? ...y va lentamente va hacia su infancia... ...digamos... ...nosotros en primer año, tercera división... ...año 1958, Colegio Nacional... ...Mariano Moreno... ...tuvimos un gran quilombo en la división... ...porque le habían robado... ...una lapicera 1... ...unas lapiceras llamaban Tinter Cooling... ...que fueron unas lapiceras muy nuevas... ...muy raras, muy caras... ...y a uno... ...que se llamaba Bernardo... ...el colorado Bernardo... ...le roban la tinterculling... Uh -huh. ...y se arma arman quilombos... ...citan a los padres... ...entonces cuando yo le tengo que preguntar a, a Sandro... ...le digo... ...Roberto... ...¿quién le robó... ...la lapicera a Bernardo? ...y Sandro se queda helado... ¿Se acordó? Lalo que está conduciendo el programa... ...no entiende nada... ...Sandro no sabe qué responder... ...durante dos o tres segundos... Dice, silencio atroz Y Sandro me dice Casuso Casuso se robó Qué la lapicera gran... de Bernardo La tintercooling se la robó Casuso Qué quién sos, le digo, me cuenta A los cinco minutos Llama a Casuso a la radio oh. Eso ¿eh? Ah, bueno, anécta que a todos nos hubiera gustado presenciar digamos. eso eso fue todo y vos lo habías conocido ahí Terrible. y nunca más habías tenido contacto con Sandro él venía de Valentina alcine sí, claro con casuso venían juntos del barrio Ah, el amigote viajaban juntos y nada y lono yo venía de Ramos que Valentina alsign en el 58 y Mm, no, no, es como oh, No, imagínate, no, imagínate lo que era Ramos. Claro, Veníamos sí, claro, de la periferia. Lejano este, claro. claro. y nada, lo vi ahí y después nunca más lo vi. Qué raro. Es, qué grande Roberto No, por eso recién habíamos salido Un cachito con Pancho charlando Y me empieza a contar esta anécdota Y dije, no, esto lo tiene que hacer al aire Porque es una cosa mundial Y es, es curioso porque entre tanto anecdotario Ahora llama Casuso Ahora, Ahora llama Casuso. Casuso. Casuso. Casuso está todo el tiempo escuchando <risa> ahí donde va y acuerdo, momento... Pero vos no sabés cómo me los acuerdo Las caras, cómo me los acuerdo Qué acu bárbaro sí. Este Casuso, por ejemplo, hizo toda la secundaria ahí Porque me decía que Sandro estuvo un año nomás Sa Sandro hizo primero la tercera Así Casuso siguió en el colegio sí, sí. Así que eh, compartieron muchísimo tiempo Sí, cuatro eh. años, cinco no, es, es todo... ah, ¿Alguna vez habría que a hacer? Mí, a, una... mí, a mí, yo caí en la, en la educación pública Usted cayó en la educación pública Por su arte, <risa> Y a mí el Colegio Nacional No eh, me cambió la vida realmente, ¿no? Me cambió totalmente la vida. ¿Por qué? Y porque entré de una manera y salí de otra, digamos. Yo venía con una runfla de cosas, me gustaba Rosas, este, detestaba Sarmiento, o sea, esas cosas por las que uno va recibiendo información cuando es muy chico, digamos. Sí, sí, ¿no? sí, sí. Eh, yo vengo del Misterix, digamos. Claro. Y nada, este el colegio secundario me cambió me cambió la vida me definió más políticamente me descubrió un mundo nuevo tuve profesores eh, que influyeron muchísimo en mi vida el profesor pita en literatura o sea pasé un secundario realmente muy fue muy importante para mi vida el colegio Mirá, es, es raro encontrar Eh, gente que recuerda esa época como de formación, Total. eh, ¿no? digo, la formación siempre existe. Calcular que entré en laica y libre, claro. Sí, sí al... era claro, otra época, era Ya había grieta Era, era otra Argentina eh, con otro con pasiones desatadas un poquitito más profunda, diría yo no tres si años, profunda, a tres años del golpe, ¿no? Sí, claro, 58. Claro. Bueno, claro. che, desacatados. Se me acabó la paciencia. O salen o los cagamos a tiro. No es forma de tratar a un invitado no hay forma de tratarnos oiga, los, Don tiros, Rani, los tiros deben ser para Pancho eh, no para nosotros no, a nosotros no nos pueden pegar ya a esta altura nah. eh, como siempre aparece Don Rani para echarnos del sí. programa porque dice que son como las 3 y 2 minutos y que ya nos pasamos del horario y que hasta cuándo y, y haga algo Montonero Grondona así que nos estamos yendo sí, ¿no? eh, nos dice Rani hagan el programa pero el límite es hasta las 3 el, el como, limite, como la asamblea claro como la asamblea ¿no? ese pero a las tres va. a, las, a tres, las tres va, hasta. digan todo lo que tengan que decir antes de las tres esto es FMV, esto es nosotros y los medios esto ha sido nosotros y los medios han escuchado ustedes un programa maravilloso, eh, no hoy Digamos, pero no, alguna, lo han vez, hecho en ¿alguna vez le agradecemos a pancho muñoz no, a su por la invitación muchachos. su presencia sus ganas sus relato de, como muchachos siempre y muchachas muchachas y muchachas eh, nos son nosotros y nosotras <risa> eh, pero nos estamos yendo Mira, a... el día que le pongan nosotros Nosotres, o, o con nosotros con xvísen porque no vengo más <risa> nosotros y nosotras y los medios de muy largo en fin eh, como dije nos estamos yendo el sábado que viene a la 1 de la tarde volveremos a andar por aquí. Eh, mi nombre es Gustavo Gordillo, el suyo? El mío es Gustavo Bulla, Obula, el... pero vamos a decir Bulla. ¿Y el suyo? Yo estoy iban a casa. Usted soy iban a casa. ¿Y quién vino de invitado hoy? Pancho Muñoz Pancho Muñoz todos nosotros no eh, Pancho Muñoz va si quiere que venga también ¿Sale? va a ser bienvenido siempre en estos micrófonos Nacho Gutiérrez en la operación técnica nos vamos se si viene toda una semana para que ustedes la pasen lo mejor que puedan bésense tóquense hagan cosas feas y que no los agarre la cana nos encontramos el sábado ¿les parece? nos vemos nos vemos bye Adiós.